She smiles at in 1998 show The Todd song no one ever sings The curfew growers line, The comedy divine The bulging eyes of puppets Strong by the string confundirme confundirme de iba de iba por este canal y yo quise poner la, la música de fondo donde otro no pasa nada estos son cosas que, que si no fuera que pasen estas cosas esto no llega no llega a Anedonia ya, ya veis Anedonia caracteriza caracteriza en buena medida por las por estos pifis estos estos pequeños Pequeños grandes fallos, porque hay. Joder, estoy. Y bueno, pequeños grandes fallos que más voy solventándolos aquí de una manera puramente artesanal. Ahora, por lo menos, mira, el, el auricular no sonaba, pero ahora ya suena otra vez. Bueno, entre. Así como que no quiero la cosa, ya, ya presente. Ya presenté el programa, sí, porque ya dije eso de, bueno, Anedonia siempre, siempre toma sina, Bueno, pues entonces, si Anedonia si en y lo que estamos siempre asina, y esto no tomo asina, pues todo es Anedonia. Eso me parece que hay algún, algún cuadro lógico, ¿no? Aquello de los hombres son mortales, Aristóteles yo no me en que Aristóteles es mortal. bueno pues los programas que empiezan con pifes y son anedonia, esto empezó con una pifia sino que, que esto debe ser anedonia. y uy que quería meter yo aquí que quiero meterme en el chat de la cuca porque obviamente que aunque bueno casi no vienen casi no vienen chateros vienen pocos Pero, coño, alguno viene y que menos que estar aquí para pa recibirlos Y si, si aparece, no nos en El jodín, parece a mí. Hostia. Ahora, ahora, ahora va. Y pego ya aquí esto. Que, que, pong, que pone el chat. Y escribo aquí que yo soy el. Anedonico. Y pongo aquí debajo cualquier patochada. Por ejemplo... Lu, lu, lu, con acento la U, ahora. Ya, ya se ve que, que tal la anedónico, que tal la anedónico metido en el chat. Hoy hay, hoy hay de alguien, de alguien nuevo, y eh, un tal web 610, eh, un tal w 610, Aquí tengo que darles les buenas noches a este a este programa porque aquí te buenas noches a toda la gente. Puede ser que sea ya, que se el policía que que antes sentía sentía anedonia todos los, todos los jueves por la noche. Puede ser eh, también bueno, tú enrayando la teoría, a lo mejor el policía ya no siente anedonia porque está despistado y igual pone 10 o tal, como ya bueno, qué coña, ya un año una menos casi que que esto está haciendo a los nueve o sea que... lo que lo que en un disco via y que anedonia siente a través de de los ondes de, de la radio cuca radio cuca radio cuca derecha la radio o libre de no podría sentirse en ningún otro en ningún otro sitio Mira, yo acuerdo una vez que me decían llevaba yo mucho tiempo sin, sin trabajo y bueno, pues nada estaba, estaba yo a la, a la gaita de trabajo, ¿eh? Y al que tenía yo una, una buena amiga allá por por la Rioja, pero un, per un pueblo de la Rioja que me de, dedicaba a esto de ¿eh? del empleo de tal y entonces ella me decía me ella, oye, si vienes para acá, ¿eh? Yo cuido que Va, más o menos Podré conseguirte el trabajo Pero claro, yo decía Uff, de que, no sé Sería yo capaz de, de vivir en la radio La radio yo para mí una pasión Y decía ya, no, no, pero aquí hay una radio pequeñera también Y tal Digo ya, pero no es lo mismo Porque yo no tengo muy claro Si es lo que me presta allí la, la radio O lo que me presta ella Radio Cuca Radio Currecha ¿eh? Esta radio libre vina. Esta radio del queso de un kilo, la verdad que a mí, préstame esta radio, ¿m? préstame sonar todos los jueves por la noche a través del 107.3 de la frecuencia modulada, eh, préstame que se me sienta a través del www.radiocuca.org, préstame entonces esas cocinas, pues oye, ¿qué es A mí, préstame, <ríe> no sé, no sé. me digo yo que tienen ¿eh? que tienen que prestarme de, de alguna manera porque hostia, para pa llevar ya nada menos que casi casi no, no lo llego todavía pero casi casi que 10 años haciendo este programa la verdad que un poquillo tienen que prestar ¿eh? un poquillo tienen que prestar voy metándome vosotros a todos eh, voy haciendo ese experimento de la semana pasada no bueno de la semana pasada también hice otro experimento que ya era eh, dar el correo electrónico del programa que yo lo hice otra vez, eh, a ver si me escribía de alguien más, porque bueno, la otra vez que hice el experimento escribieron no menos más, bueno, por por, por supuesto, por supuestísimo, María, eh, María, María, una una sintiente muy fiel de este programa, una una una eh, habitante muy fiel del, muy fiel del chat, eh, y, y por supuesto que, que bueno, que es de ese mes en cuando al ...al correo de... ...de Anedón... al correo de este programa... Eh, ...no sé qué... ...más iba a decir yo... ...ah, sí, eh, eh, bueno, que... Ay, ...a marcharse me pensa. no sé qué estaba hablando... ...bueno, eh, que bueno, que oye, mira que... ...que, que feliz y... Mira, mira, ...mierda... Ay, ...espera, ahí, que está sonando ruido, y eh, ...espera, ahí, espera ahí, que vamos a... da un ruido de venta raporriando a la puerta, pero ni de nada. sentir la música de fondo. Eh, bueno, que estaba eh perdone. Eh. Ay, que ya que llegó, joder ah, Ahora, ahora son lo mejor Que llegue que llegó un buen invitado, me llegó un buen invitado ¿eh? A lo mejor y por eso que, que estaba yo Pero, a ver que Cerremos la puerta, que tenemos ahí un, un atroz, atroz ventilador sonando ¿eh? A ver, a ver cómo amarrarlo Sí, yeah, complicado, yeah, complicado, porque entonces en es ahora a ver cómo tengo que hacer. Eh, tenemos que mirar, vamos a ver qué, qué micrófono y yeah, así. Yeah, ¿Qué, qué me decís, Negro. Ah, no, no, eso no puede ser. por ¿Fa favor, agarrar el micro inmediatamente. ¿Eh? Este programa no es para eh, no andar viniendo aquí a pasar el rato y a poner cantarinos. Este programa es para hablar. Eh, a ver, lo que pasa es que tengo que mirar a ver qué me cruye y tendré que, el, el tendré que bajar lo de la música de fondo. Eh? A ver, eh, la música de fondo no, no es un la música de fondo es aquí... Bajó la música de fondo. Eh, no, mira, en eh, eh, Eurofees favor de cerrarme la puerta. Este sonido llega atroz, de verdad, ¿eh? Los, los que no conocéis la, la radio... Eh, ah, pero se cerró la puerta, pero marchó, ¿eh, madre? Pero qué cosa más rara... Es? Ah, no, no marchó, y era oscuridad. Ahora, <risa> agarra el micro, que vamos a ver cómo facemos para que esto se sienta se sienta curioso. Lo primero ya es saber a través de qué micro sal. A ver... Buenos, a ver, a ver. buenos, sí. hola. Sí, Sí. Sí, vale, sí. Bueno, entonces eh, hay que eh, incluso Baixar un poquillín porque Porque si no, eh, distorsiona A ver, échame ver La música de fondo, no, nah, no suenan Los auriculares no suenen No suenen tampoco, a ver nah, No, suena, aquí no suena nada, bueno, yo igual no aquí eh, ¿Qué tal, eh, Negro? ¿Cómo estamos? Bien, buenas noches Negro, bueno, no sé, tengo entendido que cambiase de nombre Eh, no, no, no no cambio de nombre. Lo que es que, sí, para, que Ahora soy, un bien. soy como una especie de negro que, que no, sabe no, de filosofía. Ahora ya es el morrayer un mínimo. El, sí, también, también el morrayer. El, el morrayer, yo creo que te queda mejor además. El morrayer, el sí, el el Bueno, de aquí nada el lantre, ¿eh? sabe toda la gente que, <ríe> que sienta habitualmente anedonia. Eh, que como ya sabéis los que sois sin dientes habituales, de una es el man atrás para acá, pues bueno, está viniendo mucho el... está viniendo mucho uno que decía ser el negro de la hora eh, pero que esta noche transformó de si aquí en adelante, va a ser el morrayero, ¿Mm? eh, el morrayero mínimo que bueno, he eh, oído que, que suena mucho mejor, tiene más sonoridad lo del morrayero, ¿no? No, además eh, el, eh, a veces el color de piel la identidad racial puede ser eh, temporal, o sea, hay un, hay, un hay un libro que está muy bien, que ...que encarezco a los que estén escuchando para que lo lean... ...que es una novela muy... bueno, no, no es novela... ...bueno, realmente es una, serie de, una historia que nos cuenta el narrador... ...que le pasó, le aconteció a él... ...en la época, no recuerdo si era los 50, 60... ...que no los 50, en la época sí que estaba complicado... ...el tema de segregación, no sé si... ...pues el hombre que se apellía Griffin, o no recuerdo el nombre... Eh, ...resulta que era un, era un periodista eh, blanco eh, que... que siempre ten, eh, tenía curiosidad de, de por ver cómo de Siempre te, eh, pensaba Que no se contaban bien las cosas que sucedían Respecto a la a los afroamericanos uh -huh. e hizo una cosa bastante peculiar Que estuvo una temporada sometidos a un tratamiento Para oscurecer la piel, uh -huh. bastante larga eh, Acabó hasta un aspecto Muy similar realmente al de cualquier negro Incluso bastante oscuro, o sea yo vi las fotos De la transformación, es brutal Y se pasó pues una temporada Recorriendo el sur, por pues, los estados de Mississippi, de Alabama, de Georgia Y comprobando de primera mano el racismo y parece una cosa muy interesante, entonces mira Pues que, es decir yo realmente dejé de ser negro como ese periodista qué curioso o sea estoy realmente estoy haciendo un proceso parecido lo que pasa es que yo hago el proceso inverso yo realmente me estoy convirtiendo en blanco ya, ya, ya. oye mira yo es muy curioso porque resulta que que uno de les, una de mis pelis favoritas que no es ni una peli de culto ni una cosa guay hay una gran obra de cine Y es una peli de Ben Stiller ¿eh? que me parto de risa con ella y de Tropic Thunder en Tropic Thunder fue precisamente de un actor ¿Eh? interpretado en este caso por Robert Downey Jr., que para meterse en el, en el papel, ¿eh? que tiene que hacer una película de de un o de venda de negro eh, pues sométese a una cirugía para pa oscurecer la piel y para poder meterse mejor, meterse mejor en papel eh. mm. curiosísimo curiosísimo nunca no, no pensé yo nunca que tuviera ninguna referencia a una historia real es decir fíjate eso por lo que veo tiene tiene una lo que estás contando tiene realmente una función más utilitaria no de de uso para pues para un tema de podemos decir más eh, pues para hacer mejor ese papel que me dices en cambio <risa> otros directamente para realmente es a, a, para arriesgarse a sufrir malos tratos y que, que lo sufre constantemente y demás pero bueno para realmente ver la visión que además tiene una cosa muy extraña cuando el, este hombre cuando lleva una temporada con, eh, con con el cambio de piel y demás y este y está pasando por, pues eh, por ...por eh, comprobando el trato racista de toda la gente... ...resulta que llega un momento... ...el, tío, el, el hombre tiene mujeres e hijos... ...no sé si llevan dos hijos o dos hijas... ...bueno... Eh, ...pero no se, puede no se pone en contacto nunca con ellos... Eh, porque... Eh, ...hace pues un poco para, para mantenerse como... ...como un poco al... Meterse completamente, pues trata de mantener, no mantener en contacto con nadie de, del entorno que ha tenido y resulta que hay un momento, el cuando lleva ya bastantes días o un mes o algo así, que ya no es capaz ni de pensar en la familia porque ya está tan interesado que no se puede acercar a un blanco, ¿eh? que, que resulta que no es capaz ni de pensar en su propia familia como que y como que si quiere pensar en ello, él mismo se... se pone la imposición de no hacerlo, o sea, una eh, cosa muy... Y es curioso, un proceso de alienación que tiene que ver con el color de la piel, es una cosa muy, sí, sí. muy curiosa, muy curiosa. Bueno, pues nada, oye, mira, un buen apunte para pa entamar el programa el programa esta noche. Un programa en el que, eh, bueno, pues no sé si te fijarás, Morrayero, que tengo los, los dos ventiladores conectados, Eh, cuido que llegue la noche más bueno la noche todavía no llego pues, esto, este programa la lamentablemente noche. ya de día todavía Eh, que debe ser el día más caluroso de, de todo lo que va de año y parte del año pasado. Yo no sé del año pasado, pero lo que sí sé es que, sobre todo, de De húmedo, y tremendamente húmedo. Una humedad es brutal, húmedo. estamos en Brasil. Ay, a, que, a que sí, a que sí, estamos estamos puramente en el trópico. Yo hoy tuve un día de esos que, bueno, tuve que, que moverme por el tema del trabajo. Y en el trabajo tú muy fresco, ¿eh?, porque... Estoy en, una, en un despacho sin ventanas, ahí por fondo. No me entero de nada, no me entero si llegué de día, de noche, y si que Y en invierno y en verano prácticamente es la misma temperatura. Un poco más de frío en invierno, un poco más de calor ahora, pero bien ver lo mismo. Pero esta, esta mañana tuve que, que salir ¿eh? y, y ir a hacer una, una visita. Concretamente tuve que ir a Trubia y madre de Dios, quedé realmente flipado. Del, del extremo del extremo calor que, que, que había ¿por qué me no, la so, ayer. ponme la audacia inmediatamente que, verás, podrás haber visto que soy extremadamente maniático cuando estoy aquí dentro no sé si fuera de, de la emisora sería igual de maniático no, yo creo que eres más más fuera de la emisora, sí, te sí. que dentro madre de dios dentro es terrible, necesito hacer el programa Oscures, pongo me tenso si, si, si hay ruido si hay, ruido, perdón, si hay luz Eh, tengo que estar viendo las, las ondas de la duácita La duácita para, para los sintientes que no los he puesto vía Y el programa de grabación sí. que utilizamos Y yo como terminado un encefalograma en un hospital o algo eh, Sí, eso, una, no sé una, una cosa, cosa. vacía Y yo es curioso porque estoy aquí hablando con, con el ¿eh? y, y estoy hablando con él Pero estoy mirando para esos ondas que suben y bajan No sí. tiene ningún sentido, no tiene sentido más mínimo Y, y si se cierra, ponme no llega una cosa... Eh, Nah, la verdad que estoy eh, eh, para cerrar de bueno, vez en me, pero puede ser una cosa interesante lo que haces no sé. a lo mejor así eres capaz de identificar a una persona simplemente por por, por el la, los intervalos sí, que pues, puede haber en la voz pues, no de, hostia, de pues, la sonoridad y demás tendrías tendrías <risa> Oye, pues igual llega un momento que las pausas hostia, los actos. Lleno, oye, puede ser un poquillo como como el como cifra el de Matrix cuando estaba mm. mirando la, el código ¿eh? y decía Neo nada yo, yo, un tiempo tal que él estaba mirando el código del de, código de matrices los que ves matrices esas rayines verdes que, que caían en, en, sobre un fondo negro y, y claro decía Neo pero Neo que acababa de, de llegar allí ...dice, coño pero ves algo ahí cifra joder si llenas más rayas y tal Y decía, cifra, no me no, Yo, mira, ya veo aquí una rubia, una morena, una pelirroja. Acostumbre, igual me acabo pasando a mí, y, y yo, ya estoy mirando esto. Y digo, claro. coño, el manejo, el morrayero, un tal. Y... Yo lo que sí sé que, bueno, si eres capaz a lo mejor de hacer, buscar algún tipo de, de lógica, podemos uh -huh. decir, de secuencia, la persona, un patrón, efectivamente, uh -huh. en la voces de cada uno, quizá puedas eh, hacer, crear una especie de aplicación. Y eh, realmente eh, hay eh, labores relacionadas con I más D bastante menos más estúpidas que estas bueno sí la verdad que sí la verdad que sí yo cuido que debe haber ya supongo de algún tipo de aplicación sino ya pública para usar a todo el mundo a lo tonto igual ya militar o algo para para poder reconocer a la gente por cosas como esta además mirad mirai, mirai, y lo que estoy pensando claro yo estoy en casa enciendo la cuca no estoy seguro de quién está ahí pero entonces pongo los audacete, yo en casa tengo los audacete también, y pongo a grabar la cuca y digo, me cago ahora ya sé quién está por los picos y los valles de la sonda y la frecuencia y la amplitud, me cago la mar, ya no sé quién, ya no sé cuál otro o sea, no, no tengo muy claro por qué vendría pero estaría, estaría gracioso ¿eh? hombre Eh, Podría servir, bueno, no, no lo sé Realmente no sé para qué podía servir Para algún tipo de control de algo de todo, más, pa Para eh, controlar tengo que leer Y voy vale. a comentar también otra cosa Que como este ¿Mm? programa, bueno, eh, siempre me parece Además un programa de conocimiento compartido <risa> Me gustaría <risa> ver si tú puedes compartir Un conocimiento que es probable que lo tengas Que no lo sé, porque estaba leyendo un libro en el cual hablaban ponían como una especie de, eh, llámale, utopía o distopía, bueno, más bien, eh, que era eh, la película de Terry Gilliam de Bra Brasil, se llama, y era por saber si tenía referencia de la película. La de, ¿cuál ya? La de Brasil o Brasil, ¿no? Pues no, no me doy cuenta, no me no, doy eh, cuenta de era. ella. Era siempre curiosidad porque había pensado... Pero bueno, porque, el, el, que es les distopíes, un... interésenme bastante todos, ¿eh? en general, o sea que, eh, ya fácil, ya es fácil, para vale, apunta... Re, Nota mental, Brasil. Oye, va, joder, habrá que verla. Que, que seguimos entonces con lo que estábamos, que llegue hoy y efectivamente el día, yo cuido que más caluroso y sobre todo más húmedo. Tu, tienes tu razón, y el día más húmedo no que va de año. Eh, hoy es el típico día de, de Asturias tropical. Hoy es un día de Asturias tropical. Y, y si te pescancies, no si te pescancias, te digo yo, claro, estas cosas. no sé dame por dame por fíjame eh, incluso la luz de hoy sobre todo de la tarde ya era tropical ya era luz tropical yo hago bueno hago cosas raras ya lo sabéis y hoy cuando salí de trabajar en cuenta de hacer lo que podría hacer cualquier otra persona que ye, bueno pues pues irá a dar un paseo irá a, a tomar algo no sé tirar a hacer la compra ir a a una obra no porque ya no hay obras pero no ya no no hay obras pero bueno se podía hacer otra otra función otra función guapa bueno pero yo en cuanto de hacer cualquier cosa de esas, hice una cosa bueno que puede hacer cualquiera que fue agarrar una guadaña y tirar a segar un camino ¿Eh? y mientras estaba segando el camino que por cierto, precisamente por esta humedad y este calor, las hierbas crecen, bueno, tienen casi tan altos como yo, ¿eh? de, de, y tampoco de tanto tiempo que, que se gara que ese mismo camino, pues bueno, me estaba llegando el camino, pues que encima de eso, ¿eh? de, de, por supuesto del calor, estaba sudando como un gochín, por supuesto de la humedad, que también contribuía a sudar como un cochín bueno, de hecho contribuye más la humedad que el calor a sudar como un gochu, Y, y la luz, la luz y era luz tropical. Yo estaba viendo un, un verde diferente en las plantas. Un verde que supongo que tendrá algo que ver con la refracción de la, de la luz, con, sí. con estas temperaturas y esta humedad, sí, ¿no? También el tono, el tono de las nubes no es el mismo cuando hay la misma humedad. O uh -huh. sea, eso sí que se nota, claro. Vale, vale, bien, bien, bien, oye, llegar a un conocimiento a través de la, de la reflexión, seguramente un conocimiento que, que, que, bueno, que está alcanzado, que tiene una, una explicación seguramente mm, científica, digamos, pues dice, bueno, oye, pues eso, la reflexión de la luz, donde eh bueno, pues llegar a, a través de la, de la reflexión. Sabes, eso yo una cosa que, que a mí me yo tengo discutido con amigos, Porque, bueno, yo soy, soy extremadamente científico y lo sabéis os que estáis sintiendo esto. Pero de la misma manera que soy sumamente científico estoy encantado. Con, me, me encanta todo lo, todo lo que son los, los procesos mágicos y, y estas cosas. No se entiende muy bien, pero bueno. Digamos que, sencillamente, yo... Eh, hubo un tiempo, sobre todo No tanto ahora mismo, pero hubo un tiempo En el que, bueno, pues dióme por De hecho, de vez en cuando me dame una venada diferente Dame una venada por una cosa cualquiera Y hubo un momento en el que me dio una venada por buscar Miré qué cosa es más rara, ¿eh? hay que ser retorcido Dióme por buscar en, en textos eh, orientales ¿eh? Eh, Referencias a conocimientos que los Bueno, pues en concreto ya, era, ya eran cosas hindúes, básicamente Y cosas que, a las que ellos habían, habían llegado ¿eh? Conocimientos que ellos daban por, daban por buenos eh, Y que habían llegado nomás más reflexionando ¿eh? Y que años después, pues la ciencia, digamos Más o menos llegó a unos, a unos conocimientos parecidos yo claro yo discutía con un amigo contaba y estas cosas y ponías en malo eh, porque decía y eso de que eh, el, el método científico eh, que la ciencia que yo considero nada más una manera de hacerles cosas eh, nada más y nada menos nada más y nada menos una manera de hacerles cosas eh, extremadamente potente ¿eh? en lo que ya el el fin de algamar eh, conocimiento pues bueno pues, pues nos hace Diferentes herramientas, una de ellas y es precisamente el, el método científico. Pero claro, yo cuando decía eso de que no, no, pero a ver, que también resulta que a conclusiones semejantes puede llegarse por, por reflexión. Entonces, bueno, echaba las manos a la cabeza y decía: Mira, ven a ver, esto, por ejemplo, yo que sé, pues hay un libro que tenemos aquí en la biblioteca que a mí me gustó mucho, El, el Tado de la Física, de, uh -huh. de, de, de un tío que se llama. Friedhof Chau, Friedhof Chapra, no sé si se pronuncia así, en la piel y tal, pero bueno, a mí me prestaba, me, el, el dedicaba a ser un rapaz que, ye, que por lo visto es físico y dedicaba a sacoyer pues, cosas eh, que también es que son los Vedas o. o movides tal, y decían, mira, esto viene a ser un poqueñín como lo que dice ahora la física, como lo que decimos ahora los físicos cuánticos y tal, no sé, y va, ya era, era pestoso, porque había esas conexiones, y, y, y la verdad que, joder, a mí, a mí, pues está, me cuido que a través de la reflexión, pues sacase muchas cosas, como como por ejemplo esto de los, de los colores ¿eh? tropicales, El día que hay que sí. mucho me da si sí, es que yo creo que realmente muchas explicaciones. Realmente la, la ciencia lo que hace es obtener la misma explicación, pero darle, por decirlo de alguna manera, una base comprobable mm. eh, en un lenguaje concreto y demás. Eh, que de la otra manera, pues es más que nada, pues algo que, que es bueno aprendizaje, podemos decir, continuo. No eh, mira esto, por ejemplo, de, de, de que me decías un poco del de tema de reflexión. Bueno, es, incluso aquí ya sabemos que los primeros filósofos. que se consideran realmente, mmm, muchas veces hasta se duda a veces de considerarlos como filósofos, ¿eh? y por ejemplo, uh -huh. pues eh, el ejemplo que leí, del, una vez le dije un ejemplo del primero de ellos, así conocido, que era Tales, ¿eh? que a raíz de, eh, de estar observando el proceso, de, el proceso de, de producción, no recuerdo si era del aceite o del vino, yo jugaría que era del aceite, ¿eh? Eh, simplemente a base de estar viendo cómo era todo el proceso, pues el, el, el hombre consiguió pues... Eh, darse cuenta de pues que podía hacer el proceso de otra manera, inventó una máquina y demás, que después pues se convirtió el tío más rico de toda Atenas y se dedicó después a comerciar y demás, pero realmente es una cosa que estuvo mirando durante años, o sea, él para, probablemente hasta quizá lo intuía, ¿no? Y fue base, observación, observación, observación, como de, que podía buscarse otras soluciones es decir, luego después se le buscó la, él buscó el lado economicista del asunto, pero bueno, que sí que es verdad que, que realmente reflexionando se puede llegar muchas veces a conocimientos, porque Bueno. Eh, ¿Cuántas veces? Eh, muchas, es más, para muchos aspectos tiene mucha más sabiduría gente que no tiene precisamente cultura Sobre todo que se encuentra fuera del mundo urbano, eh, se tiene mucho más conocimiento seguramente que, que personas que estamos aquí, que tenemos acceso a toda esa información, que tenemos esos, esa manera de pensar Que nos has enseñado, que en teoría se pues, puede ser mucho mejor para, para el método científico Para métodos eh, que podemos decir racionales, pero... ...pero lo que está claro es que de ahora más se obtuvieron conocimientos... ...que aunque sea... ...no creo tampoco sea realmente por el azar, ¿no?... ...tampoco el, el azar para mí realmente no... ...no sé, no sé hasta qué punto... No, es. claro, y era eso, y era reflexión y observación... ...tú que de fecho vas a sentarme vas a esta noche... ...ya lo anunciamos la noche de la semana pasada... ...pero al final, bueno, por cuestiones técnicas... Eh, ...ese programa, bueno, pues retrasarse a, a esta noche... El, el, el mínimo morralla, ¿eh? sí, ¿eh? que va a hacer el morralla un mínimo, eh, los jueves a eso de las eso de las once de la noche. Eh, lo de hecho, bueno, la filosofía eh, en esos momentos pues llegan nada más, bueno, nada más y yo cuido que sigue siendo eso. La filosofía me parece a mí que sencillamente lo que falle es ¿eh? reflexionar acerca de, de, de, de cosas que a lo mejor no se pues, son metidas directamente al al método científico. Es especulación. ¿Mm? Al final es especulación que puede que, que en algunos casos se se acaba convirtiendo pues en algo que parece demostrable y en muchos casos tampoco, simplemente acaba siendo el paradigma de una época. Bueno, bueno, cierto. Bueno, está eh, eh, porque yo he oído que que estás que estás eh, metiéndote en entonces ahora mismo delatándote como ciertas, pos delatándote ciertas posiciones relativistas? Eh, no, no, o sea, no, no, re no relativistas en el sentido de que hay que valorar... De, a ver, no, no voy al sentido de decir, pues, eh, voy a valorar esto así, sino que eh, yo, yo creo que acaba siendo paradigma, pero de la, so, que, que está basado casi siempre en falsedades. Entonces, mm. el relativismo yo creo que... Eh, Lo anulo en ese sentido, o sea, no le doy el carácter de, de esa verdad absoluta, pero pero tan, pero es que no, a veces no soy ni relativa. Ni relativa, ah. A ver, a ver... Yo no. creo que son creen cre eh, muchas veces son creencias compartidas, o sea, es una... No sé bueno. eh, no sé si eh, seguramente luego después impulsadas, por supuesto, de, por la estructura social. Y, ¿Y en qué diferencia es eso del relativismo? A ver, vamos a partir de... La... Claro, igual lo que pasa es que tenemos aquí un... un... ...un enredo de conceptos... ...yo lo que entiendo por relativismo... Ye, ...bueno, pues lo que tú dices... ...que bueno, pues... ...un paradigma que está impulsado... ...porque un grupo de gente más o menos... piensa lo mismo, o incluso impulsado... ...socialmente, pero que no necesariamente... ...y es más verdad que el paradigma siguiente... ...pero es que yo a lo que voy... <coughs> ...es que hay como... Eh, ...eso es como... ...puedo decirlo, la, como una especie de... ...búsqueda del conocimiento... ¿Eh? y que, Pero que en la mayoría de casos yo creo que no, ni siquiera se ha, se, ha, se ha llegado realmente a ese conocimiento Sino que eh, unas teorías concretas pues se les da una importancia que probablemente mm. en muchos casos no deberían tener ¿eh? Y se convierten pues en, ah, en ento dogma eh, Entonces es, bueno, estás oscilando entre el relativismo y el positivismo <risa> yo, no, yo, yo, yo es que veo que por el, el lado del positivismo lo veo lo veo interesante a ver ya, o llámale cientifismo cientificismo o como le podamos llamar ¿eh? yo creo que es algo eso está es como algo que está ahí in, eh, inmanente se dice la palabra nunca <risa> sé si sí. bueno inmanente, que está ahí que está ahí es, const, es una cosa que está ahí constante no uh -huh. o sea yo lo veo como algo eh, llámale puedes llamarle algo material o no ¿eh? pero Probablemente material, pero eh, que es algo que está ahí ¿eh? y que en base a la percepción que hay de eso, pues eh, muchas veces se construyen unas realidades que, que yo creo que es eh, muchas veces porque son especulaciones Ah, te has metido en el término construcción Sí, no sé, es, ah, es, una cosa complicada, es una cosa complicada Construcción relativa construcción que supera la anterior construcción Yo creo que de, depende de la depende de la época. En ocasiones, eh, quizá por eh, por épocas en las que no se sabe explicar muy bien eh, proceso en épocas que hay procesos de cambios más importantes de lo que no es solo el pensamiento. Quizás en esas épocas eh, hay esa especie de a veces esa crisis del pensamiento que sí que tiende, se tiene más al relativismo. Por ejemplo, ahora me parece que estamos en una época ah, que venimos ma, eh, bastante, relativista. bastante relativista, aunque yo creo que estamos en proceso de cambio. Eh, eh, otra cosa es que no ha salido, no ha estallado ahí. Eh. Yo, es como que notas, es como sé que es curioso porque al decir notas parece que doy mucho a la intuición, ¿no? Al, tema, al tema irracional, al tema. El, hegeliano. El a mí, a siempre, ¿eh? No y además a mí siempre me llamo, me llamo mucho el tema, el tema hegeliano. Me gustaría siempre adentrarme más en ello, ¿no? Pero me parece que sí que, que sí o que sea, a, es como que sí que parece que hay la impresión de que esto, esto está rompiendo por algún lado y, y probablemente salga de aquí otra. Para entrarse en Hegel, fein falta varios vides y vides muy ociosos, además, tres o cuatro vides extremadamente ociosos. Seguramente, yo mira, yo tengo una teoría, una vez eh, sobre sobre este personaje del que hablamos alguna vez, eh, que es Vladimir Lenin, Lenin, Lenin dijo cuando eh, hablaba de para cuando se hablaba era del tema del marxismo, eh, de las eh, de, los, de las teorías de Marx, sobre todo el que, bueno, el capital, pero Eh, eh, que hay, hay libros de Marx que por supuesto ya, ya conocemos que luego realmente eran ignorados o incluso en la URSS. Oh, Estuve muchos años que no se dejaban, no se dejaban leer, <risa> o sea, los, no se dejaban eh, enseñar en las universidades y demás. Eh. Pero, por ejemplo, eh, Lenin decía que para llegar a, a comprender a Marx. Eh, ...todo el mundo debería haber leído antes la lógica de Hegel... Uh -huh. ...y yo creo que eso lo hice probablemente... ...porque sabía que todo el mundo leía la lógica de Hegel... ...no iba a entender absolutamente nada... ...es una, <risa> una, es una opinión que yo tengo, <risa> que tengo... Es, es, sí, ...una estrategia de ...una que... estrategia de anulación de toda posible disidencia... ...a su pensamiento... no ...bueno y una manera de decir... ...joder venga pues eh, este mar si cojo nudo... ...lo que pasa es que como la gente lo, lee, lo entienda... Eh, ...nos tiran el chiringuito... ...entonces vamos a decir... ...es que no se entiende nada si no se entiende Hegel... ...claro como Hegel no se entiende absolutamente nada... ...bueno absolutamente hay gente que dice que entiende yo los creo ¿eh? ¿Eh? acuérdame mismamente escotado eh, dicen que dice es un que experto Hegel. hegeliano creo, no sé si tiene una tesis doctoral sobre Hegel joder, no, bueno, será eh? pues no, digo yo, no digo yo que no igual lo que pasa es que hay que meterse una cantidad importante de, de sustancias psicotrópicas de todo tipo como os como hizo como escotado para poder comprender a, a Hegel oye, que esto es lo en serio eh? que, que en estados alterados de conciencia pues llegar a hoy marchó se me ha echado avisó para que lo borre ayer o este y otra manía que tengo no no se mete casi nadie al chat pero yo tengo que tenerlo tengo que tenerlo furlande como decía mes en cuando marcha marcha el solo pues tengo que volver a dar Mira también marchó madero a un policía según según llegué pero pero pero marchó ...que contaba yo que hizo muy mucha gracia cuando... ...bueno, no sé si he guardado mentira esta anécdota... Eh, el, ...un profesor que yo tuve de, de filosofía... ...al falarnos de Hegel y lo difícil que ya era comprender a Hegel... contarnos la anécdota eh, de cómo Hegel sacara eh, un volumen de... ...no sé si era de la fenomenología del espíritu de mi madre... Eh, y ...estaba convencido de que eso iba a ser la revolución absoluta... ...entonces al, al día siguiente a publicarse... ...salió a la calle... ...suponiendo que toda la gente iba a estar con su libro... ...y iban a lavarlo por la calle... ...y claro, nadie lo de leerlo, leyera... ...y los pocos que si lo leyeran no, no entendieron absolutamente nada... ...entonces parece que el propio Hegel... ...escribió eh, reseñas eh, sobre el magnífico libro que acababa de salir... lógicamente firmáis por, por, con otro, con un pseudónimo, ¿eh? pero bueno, yo cuido que tampoco, supongo que enfadaría lo mismo, que por ese motivo lo mío siguió sacando volúmenes y volúmenes y volúmenes. No estos son de la fenomenología del espíritu, cuando uno y una fenomenología diferente, pero, pero no o sacó la de mi madre, tiene 12 volúmenes, o oh, la de Dios. Yo tengo que reconocer que soy de los que directamente a Hegel eh No sé si lo leí alguna vez, pero como no llega a entender absolutamente nada, pues tampoco me molesté en leer otra en enseguida. Yo leí sobre, bueno, sobre, sobre todo, dije que lo que más leí fue de estética, que me parece que es algo, si, si es que se puede leer bastante, del que de, claro, de, claro o sabiendo bastante, yo creo, un poco antes de, sobre todo de teorías de, de así, sobre el arte del siglo XVIII, XIX y tal, eh, finales del XVIII, principios del XIX, pero. Aparte de eso, lo que único que tengo leído sí que es de donde sacó Marx el tema de los modos de producción, que era de toda esta la dialéctica hegeliana. de la tesis y la antítesis para sacar la síntesis uh -huh. y demás, que Marx la, la se la copia directamente ¿eh? sí, y lo, tra sí. lo transforma pues en, en modos de producción ¿eh? que base pues eh, cuando uno modo de producción llega a su agotamiento pues surge de después eh, con esa lucha de clases por medio que sería ese motor de historia pues surgiría el nuevo modo de producción y demás pero realmente pues eh, lo que es el tema relacionado con el espíritu con el individuo con todo esto pues sí que es verdad que no que no no me atreví todavía a meterme con ello habrá habrá algún día pero yo creo que estoy dudando siempre entre, te has entre yo siempre dudo entre cuál será el último libro que leeré en mi vida si será ese o si será la dialecta negativa de adorno siempre estoy como uno de los uf como decía, como decía un día hablando con, con el nuestro amigo el el Zagaratu Eh, eh, adorno también, los adornos también para las estanterías, para pa, para pa, pa pesada. Bueno, yo no esas igual hay hay gente que, que idolatra, que idolatra ese si hombre. Salió un tema muy interesante, muy interesante, morrayero Salió un tema muy interesante que es el tema de la de la dialéctica. Eh, Y es muy interesante porque el Yaza, con, con eso que yo te preguntaba antes y por lo que acabamos viendo a, a, a Marx y a Hegel, eh, ¿hasta qué punto esos paradigmas eh, son eh, relativos, son sencillamente consensu o hasta qué punto son precisamente una nueva eh, síntesis de, de lo anterior y que por tanto lo superan eh. en, sin necesariamente negarlo? A ver, eh, está claro que yo creo que son, son en ese caso, en estos casos en concreto son todo eh, procesos eh, acumulativos de conocimiento, o sea que uh -huh. se aprovechan unos a otros. Eh, eh, sí que es verdad que hay eh, lo que es, yo tengo la, una consideración que las, las llámale las novedades que puede haber en pensamiento cada vez que surgen siempre están basados realmente en otras, uh -huh, porque bueno. cua, eh, cada vez que, en cambio cada vez cuando la, es la época llámale más, más eh, complicada de generalizar ese paradigma de la época, por ejemplo, como ahora o en diversas épocas, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, se que ve muy bien, eh, pues que hay, eh, hay para ejemplo, pues estudios absolutamente sobre todo, ¿eh? todo es muy micro, ¿no? Son todos estudios muy, muy concretos que al final a veces sí que es verdad que aplican. Eh, aspectos de, de ese interés por la totalidad, pero a, eh, eh, enfocándolos a una particularidad pequeño, ¿eh? efectivamente, mm -hmm. eso, que a veces es verdad también que es un poco un método inductivo deductivo, lo aplicado pues en vez de solo al tema científico o tal pues en gran parte al, al pensamiento, ¿no? Ahora mismo seguramente estamos en una época en la cual pues eh, no, en, como que no hay una una clara eh, idea, llámale o intento por ejemplo de construir eh, algo eh, En base a lo anterior, es más, ahora parece que se tiende a renegar de todas las experiencias anteriores. ¿Eh? Pasó en diversas épocas, después de la Segunda Guerra Mundial pasó en cierta manera. ¿eh? Sí que seguían esas tendencias de pensamiento anteriores, porque evidentemente pues tenemos una guerra fría, había unas maneras de pensamiento que todavía eh, tenían, podemos decir que había una pugna que hacía que se estimularan las dos corrientes de pensamiento, pero es verdad que cuando muere esto, ¿eh? incluso hoy en día cuando hay escuelas que reivindican una un tipo de pensamiento u otro, Eh, te das cuenta que a poco que exploras que no se basan realmente en eso, ¿no? que simplemente, pues bueno, es un poco. Eh, eh, al, al final es todo completamente relativo. O sea, no, no, no ni siquiera tratan de pensar, de, de demostrar que lo que ellos ha, hacen sea algo que sirva para la globalidad. ¿no? Volvemos que sea, al relativismo. Totalidad. ¿no? Sí, sí, a mí me <risa> parece que es lo, la tendencia que ha imperado hoy en el pensamiento. Vale, eh, vamos a, a, a decir que es verdad que, que los pensadores. ¿eh? El propio pensador y relativista. Pero que el propio pensador, que la voluntad diga yo soy relativista, eh, ¿fai que, que realmente lo sella? ¿Mm? Estamos metiéndonos un poquillín casi en, en metafísica. <risa> no es exactamente eso, pero pero parecido. Quiero decir... Eh, no, esto, esto puede tener algo de metafísica porque esto es algo... que yo de la perspectiva que lo estoy dando es como si lo miraras desde arriba o sea, claro, claro. Como si lo miraras siendo desde una llámale desde una especie de divinidad o de la materia Ajá. o de lo que sea, ¿eh? y viendo desde arriba te das cuenta que ahora en general casi todos los eh, corrientes de pensamiento, además las que, a ver, que evidentemente las habrá, que sí que tratan de ser un poco más totalizadoras en el sentido de de dar de crea, buscar eh, llámale como los principios de la filosofía griega pues llamarle eh, llámale a, a, actualidad, ¿no? demostrar de que el pensamiento pues algo más científico, sí que existen, pero eso realmente no triunfa por ningún lado, es decir, al final lo que acabamos hablando, pues sobre todo es un poco de, de lo que tiende a ver, a aceptarse en cada época, y a mí me parece que en esta época no se acepta esa, esa otra realidad, quizá eh, luego yo tengo la particularidad de que es porque eh, seguramente pues también al, al poder por una parte le, le conviene bastante eh, aunque también es verdad que por una parte el poder al no, al no poder construir su propio discurso simplemente se basa en la ausencia de uno contrario uh -huh. eh, también es verdad que surgen Después eh, unas, unas contradicciones Luego importantes, pero de, desde el propio poder O sea, es una cosa Una, sí, so, pero, una cosa así un poco pero más allá de todo eso sí. Ese discurso relativo Y verdad Y falso tiende algo de verdad y de algo de falsedad Por ejemplo, mira, voy a poner tu, un ejemplo Venga. Que además salió esta noche, salió esta noche. Eh, Yo vi muchas veces Tropic Thunder ¿eh? La peli esta de Ben Stiller y veía ahí al, al personaje al personaje de Robert Downey Jr ¿eh? que como interpreta a un negro ¿eh? sometese a un tratamiento quirúrgico para pa parecer negro ¿eh? vi muchas veces pero yo siempre que lo vi nunca, vamos, ni me pasó por la cabeza que pudiera estar basado en unos fechos reales como puede ser que que esta noche tú nos comentaste y posiblemente sí te ha basado en esos, en esos hechos. Pero bueno, entonces, como yo eh, no, no lo sabía, no sabía de la soconexión conexión, eh, entonces yo estaría absolutamente convencido de que ya era eh, bueno, pues un, un invento, en este caso podríamos eh, equipararlo paralelamente a lo que estábamos hablando de la filosofía, una reflexión eh, de decir, ah, fue el gran filósofo Ben Stiller fue el que llegó a esta conclusión ¿Mm? vamos a suponer que el, el gran filósofo Ben Stiller te ha incluso medio convencido de eso ¿sería entonces es verdad porque él piensa que es verdad? ¿o sería verdad porque yo pienso que es verdad? ¿o la verdad es eh, algo que te en arriba de, de Ben Stiller y de la Nedónica Miserable? Mira, porque estoy poniéndote en un, en un dilema gordo que igual atentas contra la, ¿eh? contra la todopoderosidad de la omnisciencia del anedónico miserable, que soy el sumo sacerdote de la religión de los multiversos. ¿eh? Cuidadín, a ver si voy por un universo paralelo. A ver, a ver. ¿Eh? Tenemos al porraíero no, no, preocupado, sí, reflexionando. No, y no, obligado, o sea, no, yo creo que cuando. Cuando realmente, eh, el, o sea, estas teorías, estos conocimientos que puede haber en día, que muchos de ellos sí que pues, además siempre suelen de ser de ras, eh, aspectos muy parciales, muy concretos de la realidad, eh, yo creo que puede ser relativismo el sentido, lo único que tiene relativo es que quizá parece pues que evitar... Eh, la posibilidad de que haya algo que englobe todas esas realidades, pe esas pequeñas realidades, es decir, yo creo que que se centran tanto en unas realidades concretas que renuncian al otro o sea, si es relativismo no, no, yo creo que relativismo es en el sentido de que no, eh, no sé si es por falta de, de conocimiento si es por falta de atrevimiento de, o por la creencia de repente de que los grandes discursos eh, filosóficos eh, estén acabados eh, que se renuncia a ello eh, y entonces parece que trasladan eso ese interés pues a llamarle a escalas más pequeñas no a niveles más reducidos y entonces yo creo que lo único que tiene el relativismo es que consiste una un montón de conocimientos un montón de teorías que están muchas veces aisladas unas de otras aunque luego de gran parte seguramente usen fuentes parecidas no dependientes pues eso de la psicología de la, de la ciencia de lo que sea de la filosofía anterior ¿eh? pero eh, que lo que tiene el relativismo yo creo es un poco casi el, el hecho de que muchos de esos pensadores lo que hacen es negar la posibilidad de que haya algo que englobe todo eso, que englobe todas las facetas del conocimiento ¿no? y se centran en unas concretas. No sé si a gran parte está bien por el tema de eh, la mercantilización y demás, que los conocimientos pues que se puede ver hasta, por ejemplo, pues hasta para la… llámale hasta para tener tu propio público, ¿no? Por cómo realmente los filósofos, los divulgadores son al final muchas veces divulgadores que les gusta pues publicar esos libros, eh, ir a esas universidades a dar charlas y demás, ser reconocidos en un ámbito. ¿eh? Pero parece que quizás precisamente el mercado es un poco igual el que el que hace, ¿eh? que al preocuparse tanto un poco de de buscar esa verdad, pero Eh, llámale, especializándose en algo concreto, eh, que renuncian quizá a eso que hay por encima, que probablemente muchas veces pensarán en ello, eh, pero es decir, lo que es relativista yo creo que es el aspecto ese de que siempre es tratar realidades concretas pero nunca tratando de englobarlo eh, por completo o sea, por ejemplo, el, el marxismo fue algo que trató de llamarle de Eh, uniformizar todo el conocimiento ¿no? uh -huh. ¿Eh? De, eh, en ciertos momentos pues también hubo pensadores que hacían lo mismo o sea, Hegel de otra manera también lo, lo, lo hacía lo mismo, ¿eh? si nos vamos también incluso a, a la edad media, eh, eso era, un, eh, perdón a la, edad a la edad moderna, eh Eh, podemos decir que, por ejemplo, los ilustrados sí que era, eran algo parecido, solo que era un montón de gente que se especializaba en construir una especie de discurso global eh, en el cual cada uno aportaba. Llámale, era una, era una gente que realmente trabajaban prácticamente en equipo, se conocían casi todos, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, eh, eran como personas que pensaban, seguramente tenían luego unos pensamientos bastante parecidos de cómo, cómo estaba estructurado el mundo, cómo... Cómo eran las tendencias que había y demás, ¿eh? pero que cada uno se especializaba sobre todo en unas cosas concretas, pero trabajaban en conjunto. Yo creo que esa quizá la única la única época en la que sí que vi vi un poco eso, ¿eh? en la que esa especie de eh, intereses de pensamiento separados se trataban de uniformizar, ¿eh? pero a través del trabajo común, del trabajo cooperativo, ¿vale? ¿vale? No sé a, si, seguir, si me entiendo lo que te estoy diciendo. Voy a seguir poniéndote en apuros. Venga, vamos. Voy a seguir poniéndote en apuros. Vamos a ver, eh, tú me comentas que el cierto relativismo puede venir del hecho de la atomización, podemos decir, de la separación de disciplinas, Eso es. ¿no? Eh, el psicólogo investigado por un Yau, el físico Perotru y el bioquímico Perotru. ¿no? Y como no se ocupan el uno del otro, eso podríamos decir que lleva bueno, una tendencia al relativismo. Entonces, los conocimientos que de, al gama el psicólogo, el, el, el bioquímico, etcétera, que son relativos también, ¿no? No, no, para nada. Eh, o sea, no, no son para, no son relativos para nada. Lo que es relativo es eh, que como dentro de los mismos campos se acaba. Yo eh, bueno, veis sobre todo más que a, a la ciencia en concreto, que de la cual sí que desconozco más. Pero por ejemplo, pues voy a por ejemplo, sobre todo más eso, pues lo que sea la filosofía, a la economía incluso, aunque no me interese demasiado la economía, no pero uh -huh. sí que leí bastantes cosas y tal, ¿eh? o a, a la psicología, pues supongo que también, que, eh, a la antropología sobre todo, la antropología me parece que en ese sentido se ve más, ¿eh? que al haber esos estudios especial, especializados, ¿eh? Eh, los patrones concretos que escogen o la, o la ética que tenga, Cada, cada uno o lo que sea, la corriente ética a lo mejor que pueda marcar un poco la manera de investigar o de demás ¿eh? que acaba haciendo, que acaba habiendo un montón de conocimientos ¿eh? que luego de después algunos realmente se podrían contradecir porque realmente la, la, la realidad de uno a veces podría llevar a la negación del otro, o sea, yo el rebatismo que veo ahí es un poco eh, un poco más que nada el, el hecho de que de que de esa, esa negación parece de de aceptar de que hay esa posibilidad de, de globalizar, no sé si es por incapacidad de eh, incapacidad del pensamiento, de verlo como algo demasiado complejo ¿eh? o si es simplemente pues algo llamémosle de la acepta, de la, la corrección de la aceptación de todas las ideas ¿eh? que, que surge pues en, en un sistema como este, es decir, a mi parece que el relativismo lo que está, no, es decir no es porque luego realmente todos esos conocimientos no sean no sean realmente llamarles científicos o no sean demostrables o no sean eh, globalizadores o totalizadores lo que sea no sino que, que lo veo más por eh, por el lado que te estaba comentando sí que lleva una una cosa totalmente entonces es eh, subjetiva y es más que lo que piensen los que lo que o lo que opinan los que investiguen que la realidad ah, efectivamente vale entonces eh, igual hasta podemos llegar a ponernos de acuerdo ¿eh? O sea, a ver, yo llegué al relativismo, tengo yo una manía que, que no puedo ver. O sea, yo eh, oye, mentira, porque no ando por ahí estrangulando a nadie, pero prestaría pues estrangular cuatro o cinco relativistas todos los días. ¿eh? Una no, es cosa. Que, mmm. Con el tema, es que el tema del relativismo, <risa> yo a veces creo que eh, a ver, no, no voy a decirlo que luego cada persona sea así, ¿no? Porque <risa> no es por esta circunstancia. A veces simplemente es porque puede ser que alguien está muy especializado en una cosa concreta y demás. Eh, pero eh, Si sí, mirándolo después un poco como desde arriba, Eh, me parece que a veces, de lo que muestras también cierta, llámale cobardía, no sé si a, si a discutir todos los argumentos o Más a... que cobardía, ya llamarlo comodidad. O comodidad, sí, sí, no digo, eh, digo co sí. cobardía en el sentido de miedo a, a buscar otras verdades que son muy complejas para ese investigador en concreto, pues y sí. que dice, esto se si me puede escapar a mis tareas, voy a centrarme en esto me hago un especialista de esto en concreto sí, incluso... y voy a ser reconocido como claro, especialista. Claro, pero bueno, yo también es verdad que, que, que eso que comentes eh, eso de centrarse solamente en un aspecto, en un disciplina, no sé hasta qué punto ya exactamente la, lo que yo entiendo por relativismo no, ¿eh? no, no hablo tanto de disciplina, o sea, porque luego por ejemplo vamos, yo que sé, vete por ejemplo pues a un estudio de relacionado con tema eh, racial mismamente ¿no? o sea, no. hay gente que a lo mejor trata sobre el tema racial y que pues, te, eh, eh, pues eh, ha estudiado a lo mejor, leído mucho sobre la literatura para ver un poco la llámale la, la manera de, de ver el tema racial en distintas épocas, que a lo mejor ha, ha, ha estudiado bastante sobre el tema científico, eh, sobre estudios de. de. pues de. antropólogos de todo tipo, eh, de psicólogos mismamente, eh, de, de. bueno, de, eh, estudios sobre el individuo de cualquier ámbito. Eh, pero, eh, es decir, normalmente no es tampoco que luego se encasillen en el sentido de que ignoren las otras ciencias, no, no. Sino que después eh, con eso tratan de crear eh, no cre tratan de crear nada que pueda ser eh, que pueda servir en general o sea se trata, como que luego especializan su conocimiento para una cosa en concreto no, ahí es un poco a lo que voy bueno que... Eh, y que y que eh, Es verdad que eso puede ser demostrable o puede ser eh, eh, completamente eh, razonable. Pues dices, esto es lógico por completo, pero el problema de hoy es, de hoy es que muchas, en muchos casos pues que se acepta la validez de, de un montón de discursos que dices que, pues lógico, wow. que, que de otra manera se contradecirían uh -huh. eh, eh, y es más yo creo que lo vemos lo vemos eh, constantemente no sé a mí me parece que vemos constantemente un poco esa las, la incoherencia bueno la, la contradicción no deja de ser eh, la tesis y la sí, antítesis sí la contradicción para para obtener algo es interesante pero uh -huh. yo hablo más en gran parte no tanto de contradicción como de incoherencia incoherencia eh, hombre no sé no sé hasta qué punto podemos hablar claro y que todo lo mejor estás hablando más de, de la parte más de la filosofía del pensamiento filosófico y yo claro estoy centrándome más en, en la ciencia eh, que en la ciencia bueno podríamos decir que sucede, sucede exactamente claro lo mismo es curioso porque este señor que es el que está más en el lado científico en teoría de ver, es el más <risa> materialista luego en cambio es más idealista que yo so, que soy que, que soy más hombre, de la tanto como y soy más materialista bueno digo no digo tampoco, es idealista eh, pero bueno que yo gusta me definir me mando a narices porque ya la manera en la que se definía Gustavo bueno que Que, que yo he de comer aparte, pero por amor que a mí me gustaba mucho la, la gustaba bastante la su filosofía de la de la ciencia. Entonces, a, a mí me gustaba mucho eso de esa manera de definirse, creo que ya, era, que ya era de él, que ya era del cierre categorial, eh, lo del pluralismo materialista, eh, que, que atentaba tanto Contra ese idealismo ¡Hombre, que llegó María! ¿Qué tal María? Buenas noches me, me, Llegó María al chat, eh Pero bueno, aquí... Eh, estamos encantados de, de tener gente. Puedes aportar si quieres. Estamos aquí dando la, dando la barrila con, con un montón de cosas eh, eh, que, que no tienen tampoco mayor interés, pero bueno, como casi siempre en Edonia. Tampoco llega a Edonia, sea un programa interesante de por sí, pero bueno, oye, pues hay gente que por un motivo que sea hay interesen, interés en estas cosas y interés en lo que se dice en Edonia. ...que ni siquiera ayer lo mismo... ...lo que se dice en el un día... ...que lo que se dice en otro... ...a ver si va a ser un programa relativo todavía... ...no lo sé, no lo sé... ...pero que estábamos hablando de... ...de... ...¿qué dice María? ...casi no escucho... ...y para colmo está lloviendo... ...y qué bien que tienes invitados... ...buenas noches... ...aquí no sé si estará lloviendo todavía... ...pero va Tobía, a caer una... Que, ...que va a empezar tres... ...va a empezar tres por lo menos... ...porque... ...porque bueno... ...tiene una pinta de ir a caer una tormenta... ¿eh? ¿Por qué la luz para hacer a que pica cuando está cuando de tormenta, que está picón? ¿Eh? Eh, ¿Que por qué? El sol eh, pica. No, cl cl claramente cuando está de tormenta, uh -huh. porque de, con las tormentas siempre es precisamente porque se carga mucho de presión y hay mucha uh -huh. se, for, se carga mucho de repente de la humedad, uh -huh. ¿eh? y el, el agua aunque realmente no lo veamos en el aire es algo que luego refleja es como cuando vas a la nieve que te quemas muy fácilmente el sol pica cuando cuando va a caer una tormenta el residente por eso por la gran mm. humedad aunque sea muy pulverizada el sí, agua sabes sí, o sea, sí, no podemos sí. prácticamente intuir pero se basa sobre todo yo creo cuántas Joder, ¿Cuántas cosas está enseñándonos un día de un día tropical de la Asturias tropical, estamos aprendiendo mucho en la, en la Asturias tropical, ¿eh? Decía, no sé si sería verdad eso que decían cuando hubo el movimiento ese de la Euskadi tropical. Yo cuido que no tenía nada que ver con esto. Esto sí es tropical de verdad. Color, esto me Habla, me da, ¿no de color, está un Habla de Euskadi tropical porque no, no, no conoces Euskadi tropical. Nada, y una movida fue anterior, me parece, a, a todo lo que fue. Y era el, lo que fue el rock el movimiento de Calvasco radical Vasco, ¿eh? Y que era sencillamente, pues bueno, el, el reivindicar en plan de medio coña, medio serio, pues la, la Euskadi tropical. Eh, eh, salí en bandes en plan como ah, o, a sea, portato, o sea como que tal. veo que eh, Miguel Ángel Revilla está plagiando al rock vasco porque ¿Ah, el sí? roque sí, está haciendo campaña constantemente diciendo que Cantabria es el Caribe de España. <risa> eso sí que es totalmente relativo. Porque eso me sí, vale. Además, ¿sí? eh, yo siempre oí y yo creo que sí que tiene verdad que el, el, el Brasil, decían, además del norte de España, era viejo. que tiene un clima muy muy peculiar muy muy cálido bueno, otro invierno, pitero, para lo que tal que además es, es, es, llueve es. muy poco eh, porque llueve muy muy pocas veces lo que pasa es que cuando llueve llueve muchísimo llueve grandes trombas eh, y, y normalmente no tiene de clima nada frío durante, en ningún momento del año casi decía siempre decía que es verdad que era Pero vamos, lo de Cantabria... O sea, yo no yo vivía allí no sé si... Y tú no te diste cuenta, ¿no? No, ¿tú yo, que hacías, tío? yo no sé si lo dice porque quizás ahora todos los bares de, de la costa cántabra, que no lo sé, se vendan mojitos y caipiriñas... Que bueno, ser, para lo mejor, pues ser, puede ser ser por el sistema... La... Pues por el sistema, oye, no sé. Bueno, eh, acabaré de decir lo que quería decir de, de este hombre, de, de Gustavo Bueno. A mí no me gusta especialmente Gustavo Bueno. ¿eh? Eh, pues me Porque ya está muerto básicamente un senil Un paisano senil yo, O un paisano que a lo mejor sí que sabía mucho Pues yo, bueno, obviamente sabía mucho Pero tenía un serio problema Que, ya que sabía mucho Y no tenía ni puñetera idea de transmitir Eh, personalmente pienso eso habrá los de la su so escuela que hayan aprendido de y que estarán ahora mismo eh, echándoles manes a la cabeza o, o mm. corriendo para la cuca eh, con armados con hachas y demás para no, eh, no sabe pa para nada por yo ejemplo y igual que, tenés, que el, el hijo por ejemplo transmitir. es un filósofo bastante mediocre pero si sí sabe transmitir muy bien y es muy entretenido escucharlo pero mm. al padre era una cosa horrorosa era, y era espantoso y era espantoso por eso porque yo lo mejor yo qué sé pues veía algo en el típico debate la pela, pela tele con otro y poníase claro el, la cuestión de que el Gustavo Bueno falaba de los de el, utilizaba los dos conceptos pero para referirse a los dos términos que había inventado él ¿eh? y que llenó los términos de él y pretendía que el que, había, que, el que estaba delante lo entendiera claro joder explique primero ¿eh? oye yo cuando digo esto refiero a esto quiero decir tal cosa Claro, el otro respondía tal, decía, no, no tiene usted ni puta idea. Joder, no te jodes, no tienes sí, ni puta idea, no, debe como si fales en otro idioma um, de, de otra manera, pero como si alguien que no tuviera una base bastante amplia, bastante grande de conocimientos en el ámbito del marxismo y luego en no, de toda la tradición que viene después, como si alguien de repente le pones a, a una charla de Gaidebor. pensar o en algo así. sí de algo así ¿no? a mí me mucho no me acuerdo ahora ahora mismo cómo se llama este psicólogo no sé fue Galton el que impuso los tests de, de inteligencia de los inmigrantes cuando llegaban a Nueva York ¿Mm? eh, claro eh, las o, las sus conclusiones a través de los estudios con los datos que obtenía de de aquellas pruebas y era que en general Eh, los únicos inmigrantes que más o menos podían salvarse, que tenían una inteligencia similar a, a la de los estadounidenses, llenan los, los británicos. ¿Mm? Los irlandeses tampoco estaban mal, eh, los alemanes ya y nórdicos en general, saben bastante, pero bueno, y por allá los, los latinos, madre de Dios, los eslavos, bueno, bueno, eh, imbéciles profundos todos. Claro, ya que eh, los test en cuestión pasablos en inglés. ¿eh? No sé, ocurrió que a lo mejor la cuestión ya era que, que no sea en inglés. Pero como dice un, un obispo de aquel tiempo, ¿eh? Eh, no me acuerdo del, del el momento exacto en el que lo dijo, pero no pasa nada, buscáislo por internet si queréis. Ya sabéis que en Anedonia ¿eh? esto de esto de casi a dar datos fidedignos no hay, no hay cosa de este programa. Pues dice que el obispo, que si en inglés, cuando criticaron, eh, joder, vamos a ver, Galton, para que llega Galton, no estoy seguro, eh, no llegues a estas conclusiones, eh, utilizando la variable de los resultados, porque hay otra variable que covaría, que llega la del idioma, que va, como que lleva bastante importante. Y dice el religioso este, que si en inglés fuera un, un buen idioma, ¿eh? ...pa que Dios escribiese la Biblia... ...que también era un buen idioma para hacer los test... ...y era bueno porque... Eh, ...aquel hombre, aquel religioso... ...por un yao... Eh, ...estaba dejando claro que él creía firmemente... ...que la Biblia fuera escrita directamente por Dios... ...y que además fuera escrita en inglés... ...supongo que todo eso del arameo... ...y estas cosas no... Eh, ...como que no... ...como que no un, un día pereí... no eh, a mí que, que no le echa nada... ...pero bueno, oye, nada... ...en fin, ya como... Otro... Eh, mira, ahora con el inglés, como si me aquí historias concretas, no sé si sabías precisamente sobre el tema de la lengua inglesa en Estados Unidos, que, que al principio, al poco que tiempo de la que llamaba la independencia, eh, cuando empezaron a hacer las primeras reuniones eh, para el tema legislativo, de la constitución y todo esto, eh, hubo una votación en el Congreso de los Estados Unidos, eh, que de, los, bueno, de las 13 colonias, que eh, a, iban a probar el idioma que la lengua que iba a ser oficial en, en Estados Unidos y resulta que eh, ganó el inglés por un voto de ventaja eh, sobre el griego. <risa> es una no cosa que, que, que hubiera pero, sido grandioso que hubiera ganado el griego, porque un país en el cual griegos hablaría, pues habría mejor, yo qué sé, que a lo mejor hubiera 50.000 mil como mucho, Porque Grecia es un país que no precisamente se destaca por su gran población, ¿eh? pues eh, perdió el griego por un voto, porque en aquella época estaba muy de moda el tema del neoclasicismo y demás. Además en, en, en Estados Unidos sí que era que por una parte gustaba mucho lo romano, pero en el tema de la democracia, pues sí que se basaba un, bastante en ese ideal griego. Eh, y perdió por un voto y yo esto luego después lo acabé leyendo lo descubrí en una a través de una película de Manuel de Oliveira este el hombre este que debió morir con yo que sé cerca de 110 años sí sí por eh, lo pues menos. resulta que lo descubrí ahí y después acabé acabé leyendo sobre ello me llamó mucho la atención ¿sí? qué interesante yo curioso porque bueno eh, la mayoría de la gente no lo sabe yo soy el primero que no lo sabía hasta que me dio por leer acerca de ello pero bueno los Estados Unidos en el momento del su nacimiento la guerra de independencia y tal ...fueron de algo muy revolucionario en el sentido de muy novedoso... ...de pegar un salto, bueno, un salto importante pa'lantre... Y, ...y eso de que la mayoría de los... ...de la camarilla que más o menos reía entre comillas, todo aquello... ...el movimiento que te metidos en... en En órdenes, en movimientos oh, eh, ocultistas sí, y cosas similares relacionado, Sí, similar a la masonería y todo esto eh, ¿no? Efectivamente, no, sí, sí. Y, Pero yo creo que también ahí fluye mucho seguramente una cosa importante el, venía lo de poner el griego pues, de lengua oficial. Es, es probable, pero que luego okay. además eh, todo el, ese cambio tan grande como Estados Unidos, ese que realmente sí que fue bastante vale, revolucionario entre comillas, ¿no? En el sentido de que sí que cambió un poco la manera de, de funcionar respecto a lo cómo se eh, sucedía en general en todas las potencias, eh, pero yo creo que en gran parte se debía a una cosa, es que este pueblo que se había liberado, llamémosle, de, de, de la dependencia de Inglaterra, uh -huh. hay que pensar que, que Inglaterra, aunque sí que tuviera su sistema parlamentario y demás, pero al igual que toda Europa, este, toda, bueno, Francia estaba así, así, porque estaba con proceso revolucionario, pero en toda Europa lo que pasó, lo que pasaba era que la nobleza era la clase predominante, y es que en Estados Unidos no había nobleza. Claro. Entonces, eh, yo creo que lo que está claro que la revolución no fue tanto por el hecho de que creían ellos, sino que tienen que crear algo para... mantener esa especie de dependencia, por lo contrario, podrían acabar yendo para allá, pues de alguna manera, nobles exiliados o personas relacionadas con la nobleza inglesa que podían reivindicar títulos, aunque luego después se propusieran como como garantes del sistema norteamericano y demás, pero yo creo que también es un poco relación con la nobleza, el hecho de que surgiera ese sistema. ¿Qué imaginaste cómo prestaría hoy? Hola, buenas, soy el duque de Nueva York, ¿eh? Yo soy vizconde de Wisconsin. Claro, eso es. Tendría, tendría muchas gracias, ¿eh? Estaría, estaría bien, estaría bien. Mira, y muy interesante eso de que tuvieron a punto de, de escoger la, la lengua griega. Después a lo mejor, claro, cuando en los, yo qué sé, los congresistas o tal, pasaba como cuando falaba Gustavo Bueno con, con otro que... nosotros los otros, como no entendían griego, pues no fue nada. Y el que no lo entendía Gustavo Bueno, Gustavo Bueno opinaba directamente que lo tuviera era un ignorante y, y ala, listo. Y, y mira, yo nunca me dio por mirar por ello, pero estaría bien también saber si... si la familia de de Onassis de por ahí de estuviera Nazis. metido en ello porque no sé algún algún al, alguien alguien debía estar moviendo algo por ahí porque aunque luego estuviera moviendo una especie de secta no, o de se, seguro que con, ese, se, con, con el que estaba en contacto y era con Gustavo Bueno eh, Onassis y era bonista eh, curiosamente eh, yo, yo estoy esta noche metiéndome con con Gustavo Bueno pero pero sin embargo yo defiendo eh, lo del el materialismo pluralista de Gustavo Bueno, que claro, salto otra vez para atrás, pero yo que quería dejar esto claro, que que que, que bueno, decía que el el morrayero que como yo era, que que te da más pedalista que otra cosa, pues decía bueno, yo que y esa, esa manía mía de decir siempre, ¿eh? para la, pa la tercera vía. ¿Eh? si la cosa ya está entre entre positivistas materialistas y tal y relativistas yo tengo que ir por medio a mí no me gusta ninguno de los dos de hecho no sé ya te digo eh, no tengo claro si me prestaría más estrangular tres o cuatro relativistas todos los días o tres o cuatro positivistas no, no lo tengo yo no lo tengo yo muy claro por supuesto un estrangulamiento totalmente conceptual ¿eh? nada de ¿eh? nada de privar de, de, de oxígeno sino sencillamente pues Pues, oye, lo de, ¿eh? lo de lo de un estrangulamiento conceptual y tal... ...sencillamente porque no los trago... ...ni a los unos ni a los otros... ...no trago de verdad, lo siento mucho... ...no trago ni, ni en el que me dice... ...todo ya era ...cada uno tiene su verdad... ...esto hoy pensamos que ya sí... ...pero mañana igual de otra manera... ...eso ya a mí eh, jódeme bastante... ...y luego ya, por supuesto, jódeme vivo... ...el que está absolutamente convencido de, del determinismo... ¿eh? el determinismo, el positivismo, el no esto que, que al final resulta que son religiosos, ¿eh? son religiosos porque son los que te dicen esto eh, lo que pasa que llegue todavía no sabemos suficiente, pero seguro que en el su momento vamos a ser suficiente y esto va a dejar de ser como si no sé como si el conocimiento fuera una cosa genial que no que no fuera construyéndose poco a poco no sé y una cosa que me pone me pone bastante malo me pone bastante malo Cuando yo era más mozo, no me ponía malo porque prestaba mucho discutir. Entonces yo lo que hacía cuando topaba con posiciones test wow, y era capaz de estar una hora discutiendo. pasa que ahora ya estuviera ahí. Eh. Además, en ocasiones, era de discutir, eh, yo creo, hasta diciendo cosas que no creía solo para ver cómo ah, se sí, reforzaba sí. el argumento contrario o no, o para para dar otra perspectiva y oh, sacar otra cosa. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Me encantaba ver... La, la mayéutica la mayéutica socrática aquello de de hacerse el tonto ¿eh? y de ir haciendo preguntas supuestamente estúpidas para pa ir poniendo en evidencia a la, otra, a la otra persona, el interlocutor es más, es lo que me estás haciendo eh, bueno, sí, quizás <risa> igual re, ya que estoy remusicando y estoy más mozo que vos otra vez oye, pues, qué sé yo Bueno, estamos cerca de mi cumpleaños, igual yo por eso, igual yo por eso que, oye, oye, pues cuando uno va... Llega una fecha... Re Mira, esa sí que es relativo, porque al fin y al cabo... no llevo un uno más viejo ni menos un, un día, bueno sí, es un, un día más viejo y un día menos viejo, pero puede ser igual en medio del año que, que cuando tal pero cuando llega la fecha con esto de que yes, bah, como todo como que todo te recuerda, todo te fae consciente de que efectivamente ya es más viejo eh, pues a lo mejor eso estoy queriendo hacerme el mozo por por ese por ese tema, ¿eh? eh pues pudiera ser, pudiera ser sí, mira, hoy estoy dedicándome a la, la mayóutica bueno, y es que sabes también por qué Y que bueno en el mi en el mi trabajo actual una de las tareas que tengo que hacer es bueno pues evaluar valorar mejor dicho eh, valorar yo pues varias propuestas de, de varias entidades diferentes que eh, quieren impartir bueno pues un curso de, de algún tema y una de las cosas que, que hay que valorar es la metodología y fíjate muchas gracias que hoy, revisando la documentación de una de ellas, definía la su metodología como socrática. ¿eh? Eh, no, no utilizaba el término mayéutica, que a mí tanto me presta. Préstame básicamente por hacerme el guay delante de la peña, no, no sabe lo que y entonces oh, a mí préstame la mayéutica. Sí, además, sí, además este es, este es una palabra que suena muy bien, suena a, a, que no? sí. a galleta o algo así. <ríe> queda que de puta madre. Por lo visto, la mayéutica llega... Eh, Eh, según me contaron a mí en ese momento, quería momentos, Mayéutica era el nombre que se daba al proceso del parto. ¿eh? La Mayéutica, como que era el arte de la matrona ¿eh? para, para ayudar al parto. Que, bueno, pues así en plan <risa> un poco metafórico, decía que Sócrates lo que hacía faciéndose el tonto y preguntando cosas para que la otra persona llegara a la conclusión, y era precisamente ayudarlo a parir la conclusión. Yo entiendo que esta gente lo que quiere ayudar a los alumnos, esta gente que yo estaba hablando, quiere ayudar a los alumnos a que paran ellos mismos el, el, el resultado. ¿eh? Está muy de moda ahora todo esto de la, la metodología activa, participativa, llámenlo. ¿eh? Yo creo que no lo entiendo muy bien, pero bueno, eh, va, va por ahí. Y entonces igual como vi esta mañana eso, la socrática, y hizo más gracia, pues igual por eso estoy ahora en plan, ¿eh? estoy ahora en plan socrático, no, no sé, no sé, oye, a lo mejor... a lo mejor y así Entonces, bueno, es, mira, yo por ejemplo Sócrates de, yo, yo creo que Sócrates ya era lo más opuesto a un relativista e incluso a lo mejor lo más opuesto también a un, a un determinista, un positivista ¿Eh? dame la sensación de que, bueno dame la sensación como se supera mucho, mucho de, de Sócrates que sabemos cuatro cosas y, y porque les escribió Platón, que tampoco llegue que yo soy ningún experto en, en, Platón. Yo no soy como esos de como, ah, no, de los los de, de amanece que no es poco viven a hablar de es que lo de hablar... vengo a hablar de Platón uh -huh. y una parodia que hicimos hay muchos años el el trovador y yo un relato paródico en el un rapaz y de Platón a rapaz a al tesoreros de la madrugada bueno estas cosas que bueno que no que yo no sé mucho de Platón tampoco pero bueno sí no sé el Sócrates y pareceme un paisano que relativista fixo que no era porque bueno relativistas eran los sofistas y él estaba todo el día a la a la greña según los diálogos de Platón Estaba todo el día a la Gresca con los con los sofistas, o sea que relativista, nada. Pero bueno, determinista en el sentido que luego fue Platón, ¿eh? este que creía incluso en las verdades absolutas que estaban en el, en el mundo de las ideas, yo cuido que tampoco, yo cuido que él ya era más bien un poquillín de luego, la, luego el palo de que quedó a Aristóteles. Estoy aquí faciéndome el guay, ¿eh? Venga, venga, venga, adelante, <risa> Falando de estas cosas que da uno de puta madre. Eh, eh, bueno, oye, en fin. ¿eh? ¿Eh? Mira tú, falamos de Hegel, falamos de Marx, de Gustavo Bueno. bueno <risa> <risa> ponemos a Gustavo Bueno a la altura de Sócrates, de Aristóteles, de Platón. Esto y el no más, ¿eh? ¿eh? Joder, somos tremendos. me decía que era gustado bueno el pensador más importante de la historia de la humanidad Jajón la lechada oye que yo vuelvo a repetir ¿eh? que la teoría de, de, de la mal, ciencia gusta, pues a mí me, mira ya que tenemos a más a gente escuchando mm. que nos explicaras un poco resumido para si alguien está escuchando eh, la teoría del cierre categoría la, la sí un poco por a ver eh, en antes ya era capaz eh, de, de más o menos de explicarla pero ahora de estas cosas que igual tengo en la cabeza más o menos y, y que tampoco soy yo muy bien muy capaz de transmitir pero más o menos había una cosa que, que a mí me gustaba mucho y que ye, aquella que decía que la filosofía, el partió de una cosa muy interesante ¿eh? que al principio a mí costó me entender pero luego vi que, que tiene mucho sentido que llegue eh, de la misma manera que, que otros falen como del, del árbol de las ciencias, en el sentido de primero la filosofía Y luego la filosofía va dando lugar a los diferentes rames, rames de la ciencia. Eh, él ponía lo, eh, a lo contrario. No sé si era el único filósofo o había más. Supongo que habría. Su, su, supuestamente seguro que había más. Pero bueno, que decían todo lo contrario: que la filosofía, la relación que tenía con las ciencias, no llega de madre de las ciencias, ya era de fía. Eh, lo que venía a decir y que la filosofía de lo que se ocupaba era de aquello. que la ciencia ¿eh? usando su propio método eh, no llegaba a lo que la ciencia no podía llegar lo que o, o no podía llegar o bueno o quedaban aparte marginal yo qué sé por ejemplo se me ocurre ahora mismo pues, la moral o la ética la moral o la ética no son cuestiones que puedan abordarse científicamente por un determinista pues un positivista diría que sí no eso seguro que están los genes o seguro que están los neurones o con eso, con esa creencia ciega, esa fe que, que sí, caracteriza o sea que seguramente pensará claro, ustedes piensan eso, Que a lo mejor poniendo el mismo ambiente para que se sí, produzca sí, sí, eso sí. en todos, pues que se produciría de manera idéntica. ¿no? Sí, sí, sí. O sea. sí yo, yo están convencidos. La teoría, o sea, yo siempre pongo que el, el mayor ejemplo del de, de determinismo, positivismo y tal, y el efecto mariposa, el efecto mariposa. Eh, bueno, el efecto mariposa no sé si, bueno, también hay vers habrá versiones que digan que el efecto mariposa va a producir unas, una consecuencia eh, de mucho más tal pero que la consecuencia puede ser imprevisible y menos determinista, pero bueno el determinismo digamos que es el que dice que si fuéramos capaces de conocer la posición exacta de todas las partículas de un sistema, eh, seríamos perfectamente capaces de, de conocer eh, les, lo que va a suceder en el futuro. Eh, todo lo contrario, no pues me parece, sin un mal acuerdo mal, que de algún conocimiento de matemática me parece, por ahí por ahí andes en alguna cocina. Todo lo contrario de la lógica difusa, ¿eh? esta que te dice el resultado, puede ser de, dentro de un rango. pues es este, o este otro, o este otro, dentro de un rango, el positivismo es todo lo contrario, Dice, si realmente sabes las condiciones de entrada, todo es, ¿eh? y una postura religiosa, porque bueno, conocer el todo y un va pero bueno, supongo que si conoces todo perfectamente, vas a conocer el final, o sea, vas a conocer las condiciones de salida. Pero eso no deja de ser, ya te digo Pues bueno, creencia religiosa Porque llega como decir, venga, vale Pero en realidad nunca vas a conocer todo Y además el positivista siempre va siempre a escudarse en eso Oye, no, mira, hacemos siempre lo mismo Y... y Salen cosas diferentes Ay, no Pero ento, seguro que eso, oye Que nunca es el mismo Tú piensas que sí Pero seguramente hay alguna variable por ahí Que to, como todavía no la conocemos ¿eh? Como todavía no lo conocemos no, eso, es, pues, eso es, es como diciendo Vale, es porque se nos escapó algo O claro, porque claro. hay algo Que todavía no llegamos a ello Pero, pero vamos a llegar, Vamos a llegar Pero por cierto, esto esto es una cosa que sí que tiene, el marxismo en ese sentido es positivista, ¿eh? el marxismo eh, sí, trata no, no, de analizar no, no, directamente eh, eso a ver, el marxismo eh, es materialista al, el, y bueno, sí, efe, este, efectivamente este, muy ser? positivista, luego después eh, vale surgió muchísimos tipos de marxismo que algunos no, algunos no tienen nada de positivistas eh, la mayoría, algunos sí, iba a decir algunos sí, y la mayoría no es que sean positivistas, sino que era porque venían asociados sobre todo pues a un estado concreto y era adaptar Eso para justificar siempre eh, lo que pasaba en el Estado. Más, yo ahí le llamo eh, materialismo variable, porque se adaptaba a las circunstancias. Era como científico, pero es decir, si de repente el 28 de febrero del 57, por circunstancias históricas, podía pasar a ser diferente... y a partir de ahí era como una verdadera absoluta directamente en 24 horas simplemente porque porque tenía que ser así, o sea y las purgas básicamente es eso ¿eh? no eh, muchas, muchas ocasiones ese, ese tipo de purgas sobre intelectuales pues eran debías a eso, que a lo mejor de repente pues cambiaba el paradigma de la manera que había que entender eso, se consideraban así, como que era algo absoluto, solo que se cambia algo y lo que es absoluto desde entonces es otro entonces el, que, el, el o sea, que no se adapte a eso... O, o es un supuesto de determinismo, pero que por debajo tenía un relativismo Eso es verdad, efectivamente pero bueno no tanto yo creo por el pensador como por el uso que se le da y a por el, por el uso tema de que se, dio, ¿no? por el uso que se le da y por cómo efectivamente porque luego hay que pensar que por encima de estas de estos pensadores y demás se encuentra unos poderes concretos pues claro. eh, para los que luego esta gente trabaja sí, y eh, demás yo de he hecho mira la verdad a ver a confesarlo yo siempre digo que, que yo cago por Mars y que todas estas cosas que más o menos que lo aguante qué tal pero él reconoce en el fondo El problema no es el Mars, el problema son los marxistas. Yo sí que en, en esos momentos una mía mocedal y hay cosas de Mars. Vi que Marx se contradice un mogollón, tres cosas y otros. Sí, pero bueno, pero es también lógico porque es que es el, él va perfeccionando. O sea, claro, teorías claro, sí, que sí. tiene. Luego no es que las diga y que diga una teoría contraria, sino que además niega las anteriores, porque tampoco es un filósofo después de que diga que dice dos cosas distintas y pues dice: Mira, lo dije y le vale para cualquier circunstancia si se cumple o no se cumple. No, no, o sea, él es por, como, como que va viendo los errores y lo, lo va perfeccionando. Sí, no, no, yo, perfeccionando no. Yo, a ver. Por darle a mí présteme más las cosas que, que escribir los pensamientos de condecido. Sí, ya era pero más bueno, su... digo perfectándolo desde su punto, desde su desde propia visión, evidentemente. No eso ya eh, la, no es desde la manera que lo que nos ha dejado percibir, ¿no? Pero bueno, pero es un poco a lo que voy, que él lo ve como una. Como precisamente en ese sentido es un positivista, uh -huh. eh, pero que por la razón que sea, el ve que no se cumple algo de lo que tal, entonces, eh, piensa que es que falló algo en concreto de análisis, pues sigue. Sigue tratando, pero él, él trata de, de buscar ese sistema que sea como una verdad absoluta. Sí, el, el que atender... Bueno, yo entiendo, reconozco que yo tampoco soy ningún experto ni de, ni de Jones en, en Marx, pero sí, yo supongo que sí, que sea, ese um, socialismo científico al que al que quería atender y, él y otros, pues no era otra cosa que eso, que buscarles leyes científicas ...que determinar en una, una situación... Eh, ...tanto cuando la determinaban para mal... ...como la te, cuando la tenían que determinar para bien... ...las condiciones que había que cambiar... ...para que se produjera esa, esa revolución... ...sí, supongo que sí que tenía... ...a más bueno, aquel tiempo... ...el tiempo en el que él escribió... ...y era un tiempo básicamente positivista... ...básicamente determinista... ...sí, era la época de Conte... ...la época de los primeros anarquistas... ...que eran sociólogos... ...prudó mismamente... Uh -huh. era, ...realmente era al final era un sociólogo... Eh, Sen Simón Sen Simón es un sociólogo completamente o sea, uh -huh. incluso muchos socialistas utópicos que hacen una especie como estudio social que sí, eh, elaboran una teoría social a partir de ahí y la tratan de llevar pues a pequeña escala como estas estas especies de comunidades por ejemplo los Estados Unidos en Filadelfia uh -huh. y demás que yo creo que es un poco también como una especie de método científico y voy a crear aquí pues este sí, laborator es, es, es laboratorio para ver si esto funciona y lo puedo extender a todo sí. a todo el mundo ¿no? y era incluso un momento de, de ciencia positiva de, de positivismo y de determinismo la... ...en el ámbito científico... ...no sé, pues oye... ...que eh, era el momento también... De, de, ...del... ...del vapor... ¿eh? ¿Sí? ...muy interesante el vapor... El, ...a mí me gusta eso de... ...gustame desde de, de una vez que me lo... explicaron, bueno, que me explicó... ...ese punto de vista... Un, Una persona, un despreciable catedrático de universidad, porque bueno, pues a ser despreciable mm. por ser catedrático de universidad, de, si de vez en cuando decía cosas decía cosas prestosas y decentes. Eh, y hízonos mucho hincapié en una, un aspecto que yo muchas veces comenté en este programa, que ya él, bueno, comentaste tú un poquitín cuando cuando tomamos el tema de ...de los paradigmas del, del momento, ¿eh? mm. de la sociedad del momento, de cómo abarcaban a, a muchos ámbitos. Y, y él, cuérdome que nos puso el ejemplo de, del vapor, de la máquina de vapor, y de cómo, a ver, esto ya era un, un catedrático de psicología, y lógicamente estaba hablando de cómo las teorías psicológicas de una determinada época, más o menos coincidían ¿eh? o eran paraleles a de alguna teoría bueno, de la ciencia o de algún avance de la técnica. En este caso estaba comparando el psicoanálisis. con la máquina de vapor, ¿Mm? eh, y como decía, me bueno, el, el, el, la mente tal como la dibuja un freudiano, que es el inconsciente, que es el consciente, que es el superyo, todos ahí como si fueran como si fueran potes al fuego, ¿eh? cada una abramando, soltando su vapor, la que tiene más vapor empuja más y, y ya la que manda, la que tiene menos tal, y bueno, pues sí, era muy parecido. ...que yo luego prestóme el dirviendo, bueno pues prestóme ese análisis... ...y entonces seguí aplicándolo a, a diferentes épocas... ...y pescancéme de cómo por ejemplo hoy en día eh, estamos en la, en la época geneticista... ...yo apliqué los Spiderman... El, Puede parecer una barbaridad, pero va a muy bien cuando lo aplica Spider-Man. Eh, Spider-Man, cuando nació, no me acuerdo si fue en los años 60, me parece que fue que fue cuando nació el personaje. Antes, antes. En Antes, antes, eh, de antes, los 60. antes. Yo juegué que bastante antes. Además, mucho es antes que... no pudo ser, como mucho en sí. los 50. Puede ser, puede ser, pero sí, yo juegué que sí que fue después. Sí, quizá fue en los 50, no mucho, pero sí, sí. Puede ¿Sabes ser. sabes por qué sé que no fue mucho antes? Por el origen de, de Spider-Man. Spider-Man eh, adquiere los, los poderes, una historia original, eh, a través de la picadura de una araña que fue sometida a radiación, ¿eh? Eh, a una araña radiactiva. Claro, en un momento en el que el paradigma dominante ya era el de la radiactividad. La radiactividad ya era la que lo podía todo. bueno, si nos ponemos el, el increíble Hulk también, ¿eh? porque por la dosis de rayos gamma eh, en general los gocilas los eh, sí, héroes es que, y tal claro, pero es que la, sí, las manifestaciones culturales está claro que luego siempre sí, pero, es... pero mira, sigo, sigo con sí, el sí. tema de Spiderman Spiderman en, en en el original fue picado por una araña radiactiva, pero de películas recientes, de este estas películas nada de ahí una década o dos, la araña yo no radiactiva llevo una araña modificada genéticamente, claro el ya estaba perfectamente para iba en paralelo con el paradigma dominante que lle anguany bueno pues ya relación poquenín pero muy poco el paradigma genetista los genes Ahora mismo son Dios, todo tiene una explicación a través de los Xenes, los Xenes y el ejemplo de de de aplicar el determinismo absoluto, o sea, todo está en los Xenes. Nos estamos fartucos de sentir la noticia en la tele de descubierto el Xene de la homosexualidad. O descubierto el shen de, de la infidelidad. O descubierto el shen del que se rasca un huevo a las 3 y 5 de la mañana. No, del alcoholismo, de lo que sea. De sí, lo sí. que sea. Todo tan shen si parece que todo tan Lo no que xene. pasa es que luego ya sabes que ahí tenemos la, el aspecto así interesante de que luego, las explicaciones, eh, que, que luego es, en las explicaciones si ya vas más allá de la letra grande, eh, siempre... Esos genes y se siempre es algo que se tiende más a, es decir, realmente no es tampoco luego ah, bueno, va, una claro, de las absolutas, por porque sueles es, como esto predispone más a, ¿eh? pero es como, como si decimos que por haber más calor, pues el comportamiento a lo mejor, que si hay mucho calor, que están las personas más desequilibradas porque están de repente, o es un día una ola de calor, que estás más irascible, más... Eh, con un humor así diferente, pues yo creo, o, o cuando hace frío a lo mejor puedes tener más, más pereza a veces de, de, de para estar en casa y toda esa historia, pero yo creo digo eso tampoco es que sea porque luego no es algo tampoco es, sea general. Claro, es, claro. Decir, yo, a ver, a ver. Vamos a ver yo lo, los, los, los biólogos, que los, genetist, los genetistas. De verdad, hombre, no me no, no, no pienso yo que sean tan burdos como para decir, ah, no, mira, al contrario, el shin del no sé qué, y el que tenga mm, este shen mm, va a ser de eso, pues, homosexual y no, infiel no, al, su, al su hombre, y, y el que no lo tenga, no. Y además que sí, porque si si demos, eh, alguien quisiera demostrar completamente algo sobre, o sea, un 100 quedó el 100 de certeza, por ejemplo, sobre el tema genético, eh, yo creo que había una cosa interesante, que es que eh, sí. Si, Sí, tenemos a muchos policías hoy. Que, digo, que si quisieran eh, que decíamos, pues eh, estaba diciendo eh, que se tuviera el conocimiento absoluto de que uh -huh. ese gen pues, iba implícito de tal. El problema que tiene es que eh, pensarías que la genética, que los genes son algo inmutable. cuando precisamente la evolución demuestra lo contrario. Es decir, uh -huh. entonces sería muy complicado justificar, por ejemplo, el proceso evolutivo, mismamente, por ejemplo, en el, bueno, el ser humano y solo ver la evolución de, eh, desde antes del Homo sapiens y demás, pues toda esa evolución la estarían negando. Porque es, o, o, o habría que razonar de que hay un momento que aparecen esos genes y ya son inamovibles para poder asumir que sean algo eh, completamente... Mira, precisamente... Eh, eh, eh, eh, estás ahora mismo simplificando el cierre categorial como la, la parte esa de, de, de como la filosofía eh, y la fía de aquello lo que la ciencia ya no llega ¿eh? por ejemplo sería pues sería un, un, un ejemplo un ejemplo así venga pues la ciencia la, la ciencia genética pues dice esta cosa de esta otra y esta otra y el filósofo está ahí detrás y dice, coño no pero espera resulta que si es así ni de esta manera ni de esta otra entonces igual también hay que reflexionar acerca de este otro tema de por cierto qué gracia me falla esto que, que nos pone aquí María en el chat qué filósofos están hoy me siento ahora me siento en el agora sí, ¿no es de, de Guatemala de no de sí, sí, sí. He, he, he no, he Guatemala. de Guatemala y nos está empleando el agora o sea, sí, no, sí sí o sea, no en ningún sin el más mínimo problema ¿Eh? como como buena cuca dicta ya ya está perfectamente perfectamente al idioma que usamos por algunos de algunos aquí eh, no sé qué tal ah sí sobre el tema del xenetismo bueno pues que eso que hoy en día no deja de ser el por un lado o el xenetismo cineticismo prefiero decir yo nada que ver con el genetismo. no no nada que ver nada que ver por dios eso y otra cosa que está ahora mismo muy también de muy también de moda y el, el neurologismo ¿eh? el neurocientifismo eh, ahora mismo también parece que el que, que en es neurones que tató que trató yo sigo siendo de los que piensan que, que más allá de la de la división alma-cuerpo que me parece bueno pues una cosa propia de la religión y como tanto bueno pues pues creer tanto en la separación alma-cuerpo como en sirenes o unos dragones y consta que yo en los dragones es sí que creo pero va más allá también hay, los hay que diferencian pero bueno y todavía los saben no eh, que diferencien entre mente y cuerpo ¿eh? llamando al alma de otra manera que la llamen mente que parece que suena como menos ¿eh? como menos religioso pero no desea ser lo mismo exactamente lo mismo no, no cuido que haya ninguna diferencia pero ya que yo peor porque hay otros todavía más allá que fallen ese mismo dualismo pero que lo transformen de una manera más moderna en el dualismo cerebro resto del cuerpo ¿eh? como si el cerebro fu pudiese fuese un ente propio y no sé como si el cerebro pudiese existir de, de manera separada A ver, además es que joder, hay eh, una cosa que sí que se sí que se conoce yo creo, ciencia cierta y eh, que una de las cosas que ayuda luego a, pr a profundizar por lo menos en el avance En el perfeccionamiento del cerebro es el tema del pulgar, ¿no? O sea, el tema de la, la mano el, de, a, tra, a través de la mano se, se, se mejora muchísimo el conocimiento. Estoy seguro de las próximas generaciones. Otra cosa es luego el tema de reflexión y tal. Ya no voy a ello, pero el tema de llámale capacidad cerebral, eh, capacidad de procesar información de estoy seguro que va a ser muy superior o sea no tengo duda ninguna ¿eh? mm. y en gran parte es por, por hasta por la propia evolución del, del resto del cuerpo porque no es por ejemplo vamos al por ejemplo a la pérdida de uso de hasta de llamarle de los dedos de los del dedo pequeño del pie eso no tiene que ver porque el cerebro lo vea inútil sino que es es por, por la manera de, por la manera de funcionar o sea porque vamos Monche, calzados claro. sobre todo no no tiene es bueno, interacción joder, entre el, entre el individuo el, las condiciones ambientales el todo, o sea si por ejemplo, está más o menos bastante aceptado que la interacción entre el individuo y las condiciones ambientales modifica al individuo a ver, ¿quién puede pensar que, que el cerebro no lleve una parte de ese individuo modificado? bueno, no sé, hay cosas, hay cosas que de verdad, en fin pero bueno ¡ay! Oye, morrayero, ¿qué te parece si ponemos pero, un cantar? Pero mira, ahora que me decís. Ah, espera, sí, me pero parece no, bien, no, no vamos a poner un cantar, no, vamos a hacer una última ah, reflexión. No, pero es que me decís. Precisamente esto que decíamos ahora, que yo creo, lo que decía antes del tema del relativismo, por ejemplo, estas investigadores que a lo mejor se dedican mucho al investigar el tema del cerebro en concreto y que lo aíslan bastante del resto, seguramente, aunque luego son positivistas en el sentido que van. A por algo concreto, eso sí, por, pero con una idea preconcebida, porque ellos ellos no, no tienen de, eh, nada que les demuestre que eso vaya al margen, sino que se bueno, especializan en eso, pero quizás están siendo bastante relativistas porque al despreciar la otra parte del conocimiento, eh, se pueden llegar a ver una serie de conocimientos paralelos que realmente uno no se toca a otro, como si fueran unos, co unos conjuntos que no se llegan a tocar, ¿eh? Entonces, yo creo que ese tipo de ese tipo de estudios, muchas ocasiones, si no se integran algo de más, es verdad que también puede tener el relativismo, aunque sea algo con, con Llamémosle con pretensiones científicas, es que no tengan la intención del relativismo, pero bueno, en, yo creo, a ver, el, claro, también, a ver, el, el el que claro, yo, yo doy el al del ya, pero es que me estoy viendo desde arriba y yo para mirar estas cosas hay que mirarlas desde arriba ahora, <risa> ahora soy el aquí el, te acabo de sustituir en el papel de en el papel de, de, de, de, sí. de Sócrates no, sí, aunque bueno yo, sí, sí, Hola, sí. Sócrates y ¿sí es tú <risa> por cierto, mira eh, ya que hablamos a más del cierre categorial el cierre categorial también defiende la, el cierre de campus por las diferentes eh, las diferentes ciencias ¿Mm? Eh, no sé hasta qué punto también eso podrías verlo de, de, como algo relativista yo que, que consta que llegue la parte del cierre categorial yo, que yo, con el, los yo, años más voy yo criticando yo diría que, que es positivista pero que en el sentido porque no creo que lo hagan porque sí sino porque creen realmente en eso eh, pero que al ser positivista de esa manera luego están abriendo el campo a relativismos uff Eso ya, ya es demasiado complicado para mí. <risa> ya, ya no lo, no lo pillo, no lo pillo. Yo diría como, eh, por ejemplo, trasladándonos al el punto de vista social, ¿eh? es como si, si el, el hecho de que surjan, por ejemplo, diferentes movimientos o diferentes intenciones de cambiar la realidad existente, ¿eh? pero que luego que no acaba no habiendo, por ejemplo, por de manera, un discurso realmente unificador para ello, ¿eh? y... Esa coexistencia de un montón de, de, de variables diferentes, yo creo que es lo que que ocasión, pues que acaba siendo pues, eh, relativo también, ¿no? Mm. No, sé, no sé hasta qué punto. Igual sí, lo que pasa es que ya después de hora y media de programa ya me cuesta el trabajo, ya me cuesta un poco. Sí, yo no se me de, está yendo eh, la cabeza ya. Tal vez eso no se nos lo piensa, es la pizza, eh, pues una velocidad. Bueno, de hecho, nada más yo la... la, la Cabera o penúltima reflexión. Eh, que llegue que por. Bueno, a ver si vais a marchar de aquí pensando que yo defiendo al 100% el, el cierre categorial. Supuestamente sí, pero de unos años a esta parte estoy está viendo de algo que yo. Bueno, que no he de ser la, la piedra angular del cierre categorial y que yo estoy criticando en base a la. a la mi experiencia. Y, y que llegue que. a ver. Eh, el cierre, bueno, pues. te explicaba un, un proceso de formación de las diferentes ciencias... ...en los que llega un momento en que las ciencias se van cerrando... ...por eso lo cierre categoría se va cerrando... ...diferentes categorías, diferentes ciencias... Eh, ...van conformando eh, un campo, un determinado campo... ...está el campo de la física, está el campo de la biología, etcétera... ...y yo, por lo menos no un tiempo a, a esta parte... Eh, estoy viendo como, bueno, estoy viendo, estoy llegando a la conclusión de que determinadas ciencias, por lo menos las que yo más conozco, se toquen. ¿eh? Y hay extremos ¿m? que, que no veo yo nítidamente, nítidamente pertenecientes al campo de una ciencia o al campo de otra. De, a ver, te explico. Me. Eh, incluso, bueno, ya más allá, haciendo un inciso, y más allá que yo hay muchas repartaciones de ciencias, hoy en día non deixa de tarde de moda también. Oye, yo soy esto, yo soy el psicólogo cuidadín, a mí no me yo acuerdo menos mis tiempos que la cuando yo era a la facultad de psicología, pues estaba en un edificio bueno, que está estaba bastante viejo. Y propuso el cambio, Y en aquel momento en Uvea estaba construyendo recién construyó el campus del Milán, al campus de humanidades y bueno pues una posibilidad para para esa vindicación de de los de los de los de psicología y era pues da ellos un edificio en el Milán y refugiaronlo pero por qué porque porque ya era feu no porque el campus del Milán no era un campus atractivo no me no por qué porque ellos querían separarse claramente de todas las humanidades querían deixar claro estaba lo que estaba de moda, y a la psicología y era una ciencia sanitaria, al final consiguieron después de muchos años recibir esa calificación administrativa de ciencia sanitaria y entonces nunca querían saber nada con con la parte de humanidades, incluso una separación física necesitaban. eso al final acabó no deja de estar hoy de moda el el caún querer, quedarse en el en el Socampu, pues sí o sea, que no se metan otros en sí, lo de, en sí, este es, sitio y por ejemplo eso trabajando en arqueología lo veía habitualmente que se, toda la gente siempre quejándose de lo del intrusismo profesional sí. además siempre es para que se regule todo eh, yo creo que en gran parte también eh, se debe en parte al a que hoy en día el conocimiento mira mientras, mientras esté vinculado al mercado es es lo que hace que lo que hace que haya una variable que digamos trastoque todo no Eh, y entonces, claro, estar enfocado al mercado es lo que te decía Igual que antes el especialista busca Su campo concreto en el cual va A universidades y demás, eh Eh, hay que pensar que también, que en caso de que luego trabaje, por decir una manera no como teórico, sino de otra manera, o teórico a nivel menor a un nivel más más de una universidad concreta, de un, de un centro concreto, eh, yo creo que es un poco también el que el adaptación un poco a la realidad, le, hasta en cierto punto le diría que están siendo todos estoicos en ese sentido sí. eh, están un poco como adaptados a lo que hay, que a mí me parece que es también bastante kantiano, yo Kant es una persona al que, a la que aborrezco a, a muerte, siempre digo, bueno, no Iba a decir que me, pe me ver, pelearía tú... con él, pero no, yo creo que probablemente me pelearía antes con Heidegger, o sea, yo con Heidegger me gustaría, gustaría me gustaría de mujer, pegarme eh? con Heidegger, Joder. sí, sí, y además, eh, vamos, eh, con, cade con cadenas, si hace falta. Yo, mira, yo, joder, pues mira, mira que yo quería acabar y poner un cantar y voy, voy a tener que seguir, no me queda más remedio, joder. Bueno, no, pues, por... eh, sigue la reflexión y luego si no pongo el canto. Sí, sí, dejando, dejando del ya lo del tema de las ciencias que yo cada vez veo más que se toquen, bueno, rápidamente, por ejemplo, yo qué sé, psicología, etología estudio del comportamiento animal, pues digamos que está en un extremo de la psicología, Pero ya que ese extremo no lo toca la biología, la biología no estudia también el comportamiento de los animales en, en situación normal, pues se toque la psicología, por otro lado, la psicología social de los masas, que que no se toca con la sociología, la biología, la parte de la bioquímica, que que la bioquímica no se toca con la química… La, la, la, la... la arqueología con la, con la geología ya uh -huh. no digo con la historia porque no de ahí sino con la geología mismamente pues es evidente porque o sea, te acabas sabiendo mucho de geología, de corrimientos de tierras de, de cómo se producen esos movimientos que que casi siempre, que a ver tú lo, eh, realmente el yacimiento concreto la, eh, sí que es verdad que los restos y sí, de materiales, pues sí, porque eso ya está más vinculado a lo que es eh, relacionado con la historia pero por ejemplo todo esos procesos relacionados con los sedimentos y tal, y cómo se van deslizando y tal, eso tienes que interpretar procesos que no son procesos humanos, en la mayoría de casos, en alguna ocasión con un basurero o algo sí, sí, pero un incendio pero en muchos casos son procesos que después de que un lugar se abandona, pues como puede haber una época de sequía que se forman unos niveles encima de un diferente como después a lo mejor pues hubo un bosque que, es decir está muy vinculado con el tema de la de la botánica por ejemplo el tema paleobotánica con la biología el estudio de, de por ejemplo del tema de animal de la malacofauna, mismamente o sea es decir al final es verdad que que se tocan por completo es decir la especialización yo creo es más que nada pues debido un poco al sistema que funciona un poco eh, hoy en día pues eh, llamémosle lo que digo yo de las de los estoicos ¿no? adaptarte a lo que hay sí eh, bueno por supuesto ahora mismo los buenistas de verdad que entiendan el cierre categorial deben dar afilando los hechos con un esganis, porque seguro que todo esto que dice no tiene que ver con el cierre de verdad y seguramente esto que estábamos diciendo de que el excedente realidad se toque, pues igual tampoco hay contradicción con ese tu tema pero bueno, oye, en fin pero bueno, a lo que traemos, y después de esto yo de verdad que sí que voy a voy a poner el cantar pues tome eso que dijiste de que tú te pegarías con Heidegger Eh, yo acordame cuando salió la película esa de Club de la Lucha, que hacían esa, esa pregunta de ¿con quién un personaje histórico y tal con el que te pegarías? Eh, yo, yo pensélo, ¿eh? Pensélo y digo, pues ¿con qué personaje histórico me, me pegarías? Yo pienso que tiene que ser un personaje que realmente te llamase la atención y que... Oye, pues que hasta cierto punto consideras importante. Yo al contrario, con que yo no considero importante a nadie. Hasta que de repente pensé en uno. Yo me pagaría con Hitler, tío. Yo creo que va. Además, yo creo que lo puedo. No sé. Sea, sí, por... sí, aunque tiene pinta de usar más las artes, ¿eh? No sé, porque. Bueno, sí, seguramente sí, porque viendo como tal. Pero va, un, un, uno que, que en un paso de cabo. Y que se proclamó general, hostia, yo he oído que si le pegó una paliza tremenda. Si no tiene ningún colega por ahí, ¿eh? porque también iba a hacer trampe, seguro. O sea, uno por uno, ¿viste? Una cosa así. Y, y, y yo discapacito y todo, para mí que le, que le pueda... Sí, le le, metes, le metes. Yo creo que le meto a Hitler, me cago en la mar. Bueno, vamos a poner un cantar. Y vamos a rendir homenaje a, a, la, a la humedad, vamos a rendir homenaje al calor. ya lo me da ¿eh? a ver, tengo yo Perequi, préstate este cantar, yo creo que de, sí desde luego, bueno. sí, hacía un programa de jazz hace muchos años eh, y esto pues va el la, la fichera, le va a sonar que, fichera, ¿eh? que sonaba mucho en mi programa yo habría yo con Billy Holiday, que me gusta más, pero él le va a fichar la sonada de ya, pero básicamente, porque había que poner este Summer Time, ¿eh? yo cuido que cuido que sí, vamos a ir subiendo ya un poco en el, el volumen y Y vamos a poner el, el Summer Time Sentí lo que yo creo que va a prestar. Y, y si no hemos prestado, mira con este calor y esta humedad que hay esta noche, si sí es que tenemos que poner esta, no podemos poner otra. Ahora, venga, que os preste. Lo que no sé exactamente, es porque no suena. A ver, está bien de volumen. Pues, si, o si te la sonado Así sí, sí que suena. And the cotton is You're gonna rise up singing You're gonna spread your wings And you'll take to the sky Your daddy's rich and your mom is good looking So be quiet, keep still Hush little baby, don't you cry One of these mornings, one of these mornings You're gonna wake up singing You're gonna spread your wings and you'll take. To the sky, but oh, oh, oh, oh, oh, till that morning, there's enough to calm you with daddy and mommy standing by. They say summertime, the living's easy. Wait, wait. What makes it easy? You have to go out and work. So you go out and you. Perdona, eh, perdona, perdona, un momento. A ver, vamos a ser serios, vamos a ser serios. Este cantar no es el que yo quería poner. Esto no es el San, San Bertin de toda la vida. A ver, no, tengo, tengo una aquí, tengo una aquí, de todas maneras. Pincha un meter aquí, un meter aquí. Eh, no, no, pero no, pero bueno, vamos a poner también la, la otra, ¿eh? Sí, sí, tranquilamente. Lo que pasa es que en este momento, ya que María, ¿eh? demostrando lo cuadricta que yo y lo anedónico de esta que yo que ye la única persona que se sintió los 317, 18 programas de anedonia que van, eh, en cuanto comenté eso, la noche pegajosa de... De calor y tal eh, Dicho rápidamente que el cantar Que te iba a poner te iba a ser pegajoso De desorden público Es allí efectivamente la, la canción Que yo quería poner, ¿por qué no la puse? Pues por, porque bueno eh, Puse si no me dio tiempo A, ir a pasar por casa y la música estoy poniéndola eh, a, través de, de internet, ¿eh? a través de internet y resulta que en internet nunca este cantar que yo quería poner más que en una versión en directo que decía meca, a ver si no va a dar ese tono de, ¿eh? de calidez pegañosa que yo lo que yo necesito para esta noche voy a poner mejor a, a la fichera pero bueno, resulta que esta mierda de versión que puse de la Fitchera, eh.. Pues no un la que yo quería, que, que, que expresa la, la pegañosidad y estas cosas. Entonces, pues mira, oye, eh, dedicada a Marie, eh, pues vamos a tener que poner esta de Pagajoso, que bueno, que no sé exactamente si, si sonará bien o sonará mal, pero bueno, pues, que para va, venga, oye, que vos preste a tus. Bueno, eh, esta versión ya también espantosa. Eh, yo necesito poner una versión, un cantarín que, que me, me rememore la, la humedad, el, el... no sé, a ver. ¿Tú crees? Pero, pero, pero mírame a visitar la de uno, uno Que quiero eh, de la de que Yo creo que como esta, Yo eh, quiero eh, Demostrar un sistema que sirva para todo eh, Estoy viendo que la prueba y error Pues está constantemente todo error, Pero sigue sin proceso de aprendizaje Entonces voy a ver si esta opción Que además es eh, es eh, Música de influencia bastante caribeña Le gusta más a más A, a, a la persona a la de esta, Pero a Pero tiene ¿no? que gustar más a mí también Bueno acepto que sentir primero esto, pero después tienes que buscarme a ver si está por ahí por el sitio ese que tú buscas los cantarinos a ver si está la de la de la de la de pegajoso también ...¿qué vas a poner yo cuba el pito a ver a ver bueno anda, vamos a vamos a sentir esta luego sentimos la, la siguiente Esta no suena tampoco nada pegañosa ni nada calurosa ni nada tal. Pero eh, espera ahí un poquillín que cuando esta acabe vamos a sentirla. de. Ya veréis qué pasada. <risa> que tres veces bueno y que bueno que son van siendo ya van siendo ya siendo tarde van siendo siendo ya, ya, ¿eh? ya las 11 de la noche eh, el morrayero mínimo que que inaugurar el su programa mínimo Morralla. Eh, A mí, bueno, supuestamente tenía sueño, dejé de tenerlo, pero voy a volver a tenerlo seguido en cuanto suelte el, el micrófono. Y pienso que, que esta noche, eh, después de, de, de todos estos pifes musicales, los pifes no pasa nada. Los pifes son algo que va con la anedonia. ¿eh? Anedonia, sin pifes, no sería anedonia. ¿eh? Eh, puede haber pifes técnicas al principio y en este caso, como esta noche, pues hay... pifes musicales ¿eh? Eh, voy a pedir aquí al, al, al Morrayero que me faiga los honores de, de ponerme lo que va a ser el, el cantar de cierre de, de esta noche a ver, pínchemelo, pínchemelo usted Morrayero pínchemelo usted y bueno pues si de alguien tal de sentir a Netonia conocer este cantar con el que esta noche deseos eh, aparte de lo de siempre, de que no collan, pues oye, mira, el calor y la humedad, no tan mal, o sea, ya que también vos deseo eso, ¿no? Un poquillín de calor, un poquillín de, de humedad y que te estos todos aquí la semana que viene, ¿vale? Besos y abrazos para todos. Tal vez. Humedad que anega, que chorrea todo. Un sorbo me trago la noche entera Mientras te sigo sigiloso Rodaré tu carretera Caminaré tus pasos Me bañaré en calor profundo Lejos del aire acondicionado Siempre echando candela Algún día Despertarán al sol Bailarán al santo Y nosotros Testigos del ritual Vimos sus ojos En la selva de los siglos Se oirán I'm